...dispuso la intervención del partido de, de la Libertad Avanza en San Luis y resolvió quitarle el control al diputado nacional Carlos Gómez D'Alessandro que la ejercía a través de su hijo Matías como presidente del distrito de... para ahí se acaba de activar la radio en línea que me acaba de salir justo de fondo cuando estoy leyendo yo ¿Pueden suceder estos inconvenientes técnicos? Ahí estamos Me permiten continuar con la lectura. Eh, porque casualmente bueno, tenemos un problema técnico, ya se ya se resolvió. Déjame volver a la información que se me salió. Para Belén. De, acá estamos. Para. Bueno, entonces como le decía, eh el... la Belén, estamos a través de internet ahora, ahora sí estamos a través de internet. Como le estaba comentando la información, eh La libertad avanza estaba siendo ejercida por el hijo de Carlos González de Alessandro, Matías, como presidente del distrito. La medida fue formalizada por el apoderado Santiago Viola y se adoptó por inconducta partidaria. Según consignó algún medio el medio colega El Chorrillero, por su parte el legislador nacional que rechaza la intervención del partido y convocó a una conferencia de prensa para hoy, a las 11 de la mañana en la capital puntana que lo que dice rechazamos la intervención de lule menem ya están dando nombres nos quieren callar porque no nos pueden comprar papá pa, qué palabra dice parte de bueno lo que fue un estado de whatsapp que se difundió muchos en las redes eh, de la capital puntana La medida judicial implica que todas las actuaciones de González de Alessandro quedan sin efecto. Hay que recordar que la lista de la Libertad Avanza queda encabezada por la ex ministra Mónica Becerra, junto a Carlos Almena, el concejal de aquí de la Villa Merlo, que antes está en el PRO, bueno, sé que se va a la Libertad Avanza, o capaz que han llegado algún tipo de arreglo partidario, y Dalma Guiunda. Hay que recordar que el domingo por la noche, González D Alessandro denunció presión del pochismo para imponer candidatos dentro de la Alianza Libertaria y anunció su decisión de dar de baja a la Libertad Avanza como alianza para presentar una lista propia con candidatos puros. Matías, hijo del legislador, inscribió en la justicia electoral una lista de candidatos con el nombre de la libertad avanza como partido encabezada por su padre bien el señor de alessandro por lo tanto la justicia provincial y la perdón la justicia nacional deberá resolver esta situación en la que quedan las dos listas con el mismo nombre una como alianza y otra encabezada por becerra y la otra como partido así que la famosa sigla l la eh, bueno ¿Es una alianza o es un partido? Eso lo resolverá la justicia. Y bueno, a las 11 de la mañana el diputado nacional Carlos González de Alessandro estará dando su versión con respecto a los hechos. Así que, bueno, noticia en desarrollo como para desayunarnos este día lunes con las noticias provinciales. Ampliando un poquito el tema este de las listas sí. de diputados y senadores, el Frente Justicialista presentó a sus candidatos para octubre ante la justicia electoral. Eh, Jorge Gato Fernández encabeza la lista del albertismo. El ex intendente de Tilizarau y ex ex candidato a gobernador en el 2023. Lo sigue en la actual diputada provincial Gloria Petrino en segundo lugar y el gremialista José Farías Sánchez en la tercera ubicación. Como suplentes se anotaron los ex intendentes Blanca Pereira de Villa Mercedes, Sergio Tamayo de San Luis y la actual concejal capitalina Julieta Ponce, quien reemplazó a Natalia Zavala Chacur que decidió no ser parte de la lista para octubre. Exactamente, sí, es una noticia que llamó un poco la atención la bajada de la viva esta, la Chacur, Chacur, perdón, Eh, porque bueno dice que sigue siendo peronista eh, pero bueno decidió dar de, darse de baja por motivos de índole personal dice pero bueno dice que seguirá acompañando el proyecto peronista no así que bueno a ver qué es lo que qué es lo que acontece con todo este armado de listas que hoy era el día no es cierto ¿Todo el de decir realistas Eh, fue ayer el cierre de ayer, listas, perdón. sí, eh, a nivel nacional también hay información, digamos, mm. de todo esto. Mm. Y hay un comunicado oficial también de la Libertad Avanza, no sé si ese... Eh, no, no, ese no, es no, el no, mismo, no estamos pisando la información, entonces quizás de lo de la intervención de la justicia sí, federal. Sí, claro. ese mismo. Así claro. que... Bueno, esta es noticia en desarrollo que obviamente vamos a ver qué es lo que sucede... Eh, a las 11 de la mañana con esta conferencia de prensa tan tan tan esperada, ¿no? Así que, bueno, veremos qué es lo que sucede. Después, eh, con respecto a bueno, noticias de índole provincial, un detenido por brutal ataque a su pareja, un hombre de 47 años fue arrestado por la comisaría número 10, acusado de someter durante 6 años a su pareja a violencia física, psicológica y sexual. La denuncia que... Eh, ...era agredida, obligada a prostituirse... ...y que el agresor comercializaba imágenes íntimas suyas. El último hecho se registró el 8 de agosto... ...cuando la golpeó, amenazó con matar a su hijo... ...e incendiar la casa. El detenido con antecedentes por homicidio y robo... ...estaba en libertad condicional desde la, hasta el año 2028... ...por lo que ahora enfrenta serios cargos... ...contra violencia de género. Esto sucedió en Villa Mercedes... Por lo cual, bueno, se detuvo a este agresor, a la cual, bueno, obligaba a su mujer a... ...a la cual era sometida tanto físicamente como verbalmente, ¿no? Bueno, volviendo acá a una sí. noticia local en la Villa de Merlo... ...los recuperadores urbanos rechazan acusaciones y exponen documentación de su trabajo. Esto pasó el jueves, donde ellos ocuparon la banca ciudadana del Consejo Deliberante... La cooperativa presentó la documentación, negó las pérdidas y denunció que el municipio busca desarmar el centro de reciclado. La cooperativa de recuperadores eh, urbanos de la Villa de Merlo expuso este jueves eh, donde presentó eh, la documentación sobre su funcionamiento y acusó al Ejecutivo Municipal de intentar desalojarlos del centro de reciclado. Del predio no nos vamos a ir, tenemos toda la documentación, aseguró el presidente de la entidad, Gerardo Domínguez. La presentación se realizó sin inconvenientes y en un marco de respeto con la presencia de vecinos y medios de comunicación de la, de la localidad. Él afirmó, nuestra, nuestra cooperativa no genera pérdidas, generamos ganancias y destacó que quintuplicó el material que recicla desde que se formó. También sostuvo que nadie nos paga los sueldos y negó que el municipio les provea combustible. Somos la única cooperativa de recuperadores urbanos de la provincia y generamos un cambio cultural en la sociedad con nuestro trabajo. El dirigente de la cooperativa en la que trabajan 9 personas remarcó que la entidad no tiene juicios ni órdenes de desalojo. El que tiene un juicio es Juan Álvarez Pinto y la municipalidad porque nunca pagó el alquiler del predio donde se encuentran donde se encuentra el centro de reciclaje. También cuestionó la gestión de Francisco Leiva, responsable del área del medio, del, medio, del medio ambiental municipal, afirmando que ni aparece por el predio. La cooperativa sostuvo que su labor genera importantes ahorros al municipio y negó que el centro de, de reciclado genere pérdidas. Bueno, pese a las tensiones, los recuperadores afirmaron que buscan entablar un diálogo para resolver el conflicto y continuar desarrollando su actividad este Bueno, esta polémica que nos viene azotando prácticamente ya hace casi un mes, y si la memoria no me falla. Eh, bueno, ojalá que lleguemos a buen puerto, que, eh, bueno, vemos que los recuperadores presentan documentación, vimos que la semana pasada presentaban documentación, pero no lo, en lo que son las en las reuniones de comisión, pero no este pudieron ingresar los recuperadores también para poder presenciar esa documentación que después le llegaba a los concejales de la oposición eh, por la noche al otro día cuando en realidad tendría que haber sido expuesta esa misma noche la, la información para que, bueno, la pudieran corroborar todos los documentos que estaban este, entregando el oficialismo provincial, perdón, el oficialismo local de aquí de la Villa de Merlo. Así que... Bueno, ojalá que en el transcurso de esta semana surge información y que se pueda diluciar todo y que obviamente todo el mundo pueda seguir trabajando y no pierda su fuerte laboral, ¿no? Sí, tal cual. Y que esta cooperativa que, como dice genera tanta conciencia, ¿no? Ah. Hubo un cambio realmente las personas ya, ubicar que existía eso, que podía reciclar mi basura, separarla. Claro. Son pequeños pasos, pero que si se continúa y se avanza, esto crece y... ...con el trabajo y la propuesta de estas personas... no ...de esta cooperativa. Sí, el jueves casualmente bueno estuvimos acá... ...lo tuvimos invitado a, a Domínguez en, en el estudio. Eh, se lo ve cansado, obviamente, que el trabajo en la calle... ...subir, bajar, este tener que levantar todos los residuos... ...con los que ellos trabajan para después su posterior reciclado... Eh, ...es una tarea ardua que sin lugar a dudas... Te agota físicamente y bueno lo veíamos a, a, a domínguez eh, cuando estaba acá en los estudios eh, bastante cansado este y encima de estar cansado físicamente de tener que tenés trabajar en la calle frío calor eh, tenés que estar remando con un estado que en un momento te acompañaba te acompañaba hasta para la foto eh, pero bueno de la noche a la mañana salen todos estas atropellos que uno dice por qué Y se develan los negocios también un poco, ¿no? Ante eso, porque bueno, estuvo muy interesante cuando vino Gerardo y planteó mm. esto de que se lo acusaba de, de kirchnerista y al contrario, él había sido fiscal de... Claro, O sea, también como que para que nuestros oyentes vayan entendiendo un poco mm. cómo va. Y más allá de esto que decís del trabajo, que sí creo que es eh, bastante arduo, Pienso que también el estar en situación de tensión, el, el, el, mm. el vivir como esta intención de desalojo, mm. eh, de expropiación también de algo que vienen trabajando mm. hace un tiempo, me parece que eso también genera eh, genera malestar, ¿no? Sí, a mí lo que más me, me duele el mensaje que tira Álvarez, el intendente elegido democráticamente, Eh, porque obviamente su mensaje va a, a las élites de la villa de Merlo ¿no? eh, que, que apoyan esta gestión eh, tanto, tanto tratándote drogadicto o alcohólico yo sigo siempre diciendo lo mismo el que esté libre de pecado como dice el libro más viejo escrito por la humanidad que tiene la primera piedra eh, y de última si estas personas tuvieran Eh, ...algún tipo de adicción es responsabilidad de quien gobierna una ciudad... Eh, ...también obviamente ver estos conflictos o estas situaciones de vida... Que, ...o particular que se le dan a las personas con respecto a las adicciones... Mm, ...es bastante discriminador que te lo digan a eso... ...cuando en realidad tu función tendría que ser la de proteger a tu ciudadanía... Eh, ...la contención y de última ver... Eh, ...eso que se llama reducción de daño... ...que puedan acompañar a las personas que tienen adicciones... ...a que dejen esos hábitos eh, que les pueden llegar a ser malos... ...obviamente toda cosa en exceso siempre es mala... ...así que estaría buenísimo de que ese discurso eh, para esta sociedad de Merlo... ...que ha cambiado tanto, que ha dejado de ser por ahí quizás solidaria... Eh, ...si una persona tiene problemas de adicciones se los pueda acompañar y no discriminar desde el seno de quien es la cara más visible de la Villa Merlo, que es el intendente elegido democráticamente, Juan Álvarez Pinto. Es tristísimo, la verdad, escuchar eso. Eh, más de una persona joven, y vuelvo a decir, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, este, porque cualquier persona, lamentablemente tenemos una cultura alcohólica de mierda, ...porque a nuestros abuelos desde chiquito, ...en estas zonas, eh, desde que eran niños de 7, 8 años... ...para ir a trabajar al cultivo de la papa... ...o sea, para sacar la papa eh, con los fríos grandes... Se les daba alcohol, o sea, un niño chiquitito de 10 años ya para ellos era lo normal consumir ginebra. Eh, obviamente la elaboración del vino patero, porque en esta zona se hacía muchísimo vino patero, ¿no? Y todos obviamente terminaban contentos, lo que sería una supuesta alegría, ¿no? Yo siempre digo, esa supuesta alegría acompañada del alcohol. Y por ahí decían, sí, che, a tu abuelo, ¿cómo lo voy a conocer? A Don Luna, siempre riéndose, siempre alegre. Sí, esa alegría producida vamos a decir, por el alcohol... ...pero en realidad no era buena... ...porque el infierno que vivía, por ejemplo, mi abuela... ...era muy grande... ...imagínate que yo vivía a tres cuadras de la casa de mis abuelos... ...y antes Merlo, cuando no existía nada... ...cuando llegaba mi abuelo borracho... ...se escuchaban esos gritos por, por todo el rincón prácticamente... ...eran situaciones muy, muy difíciles, ¿viste? Entonces tener un pibe, hoy que es el intendente que te salga diciendo todas estas cosas, agrediendo a las personas que quizás puedan llegar a tener algún tipo de consumo problemático, es la verdad la, la verdad realmente eh, repudiable, en vez de acompañar a políticas para sociabilizar a una persona para que se recupere, pareciera que le estaba hundiendo más, ¿no? Claro, y en realidad, como vos decías, eh, saca el foco también de la discusión, Porque si una persona... Obvio. O sea, primero es eh, algo eh, como acusar a la otra persona, mm. ¿no? Y esto, como vos decías, es mucho más profundo que solamente decirle a alguien sobre una adicción. Pero para mí tiene to total la intención de sacar el foco de lo importante... Obvio. Que claramente los recuperadores eh, pudieron demostrar con informes... Mm. con con los hechos, porque son los, los hechos de su trabajo de, de estar ahí cotidianamente mm. haciendo eso, que llevan a la verdad, digamos, a la verdad o a esclarecer de alguna forma todo este entramado. Mm. Es como decirle, Juancito, que nunca tomaste un poco de más en un festival, en alguna peña. Bueno, ojalá que en esta semana podamos tener... Lo que yo creo que más nos importa a todos nosotros es que haya documentación y que se la pueda publicar y el que tenga dudas se la pueda sacar y las pueda evaluar, y de ahí podamos seguir construyendo una sociedad más justa y sana para esta ciudad de Merlo, que sigue creciendo, sigue creciendo, ya tenemos las napas de aguas contaminadas, ya tenemos el banheiro de rincón del este rodeado de materia fecal, eh, y pero bueno, seguimos siendo la ciudad que tanto nos promocionaron con ese mentiroso tercer microclima que lo impulsieron las élites de la Villa de Merlo. Ay, querido, ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Qué haces, Te quejas todo, querido. hasta, hasta, hasta ¿Sabés qué te, te voy a decir? ¿Te quejas sí. de que a la sequía le pongamos cemento? Porque yeah. viste que antes donde pasaba agüita, ahora hay cemento. Sí. Nadie lo entiende no. cómo funciona, <risa> pero es así el, el, el la lógica de lo municipal. ¿Cómo anda, Patricia? Eh, la verdad que estoy acá eh, contentísima. Quiero decir que, eh, no sé, estoy impulsando para arriba, no, no, no, no puedo creer. Bueno, supongo que fue el desfile de ayer, entonces. Fui al desfile, estuve ahí al lado de Juan, estuve, fui vida <risas> con un chalequito, una cosa divina. Pero, ¿sabes qué te Lo quiero bueno decir? Lo bueno que frío, sí. ¿Viste esto del de, de, de, de, de, de robo a la simbología del Luca vas O sea, algo que vos decías, no se puede tocar, sí. bajado y lo, lo, lo, lo, lo toca. No lo no podés creer, no lo no, no sé. Ya vi un poco, ¿viste? Me da un oro ¿no? Usar la misma tipología, tipo, como que no sé, es mucho. Es triste, pero bueno. Te dejé, te dejaron grabados, te dejaron no, no, Que nuestro presidente sí. se regodene en una parte tan, tan oscura uh. de la historia, querido. O sea, yo bueno, yo digo... Ojalá volvieran esos hermosos autos Falcon en los desfiles. Ojalá ojalá sucediera, pero bueno, también... Eh. Creo que se ha venido combinadita con un pulovercito bastante verdecito. Y viste que y no hay, hay ¿no? sorteos de suscriptores. Así que voy a estar haciendo el vivo, mm. voy a estar sorteando eso. Y bueno, si alguien me quiere invitar un, un café, un coffee, un tea, no sé, estoy... estoy. Estoy. Bueno, o sé sea que la vamos a tener aquí durante la mañana de aire fresco a, Acompañándome y con Celeste también Así que bueno Patricia, usted que ha hecho el fin de semana Aparte de ir al desfile, y a los granaderos eh, Yo me fui a tirar unas fichitas al casino Bien eh, sí. Es, estuve ahí un poco, no gané nada Y era básica, son instituciones sí. que tienen logaritmos que ayudan mucho a ganar, Pero bueno, Qué difícil. tema aparte Me encontré con un par de jubiladitas ahí llorando Y yo no. les dije, chicas, ¿qué hacen? Pero claro, bueno, ella el sueldito es mucho más poco, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, estaban ahí llorando que que se perdieron las fichines La esperanza es lo escopitas. que menos se pierde por ahí, ¿no? Sí, sí, sí, es así, bueno, viste, vos y, y, no te sé, una... aparece tan lindo ese casino todo luminoso, a mí me gustaría que haya más en la Villa de Merlot, tipo, un casino por esquina. Y antes, había, antes había dos, y por ejemplo hay en pueblos donde hay también esa, lo que se llama las tropicanas, donde la gente prácticamente deja el sueldo o, o subida, muchas gracias. Vos veces. sabés que yo la otra vez fui a visitar una tía con mm, Carán sí. y veía todas las bicicletas mm. paradas en el tropical, o sea, la gente va en bicicleta. ¿Cómo nunca has visto? Conozco historias así, sí, sí. sí. Y te hago <risa> una pregunta, vos cuando has ido a jugar al casino de acá, eh, sos de esas que toca la pantalla para intentar frenar a que eso siga girando, ¿viste cuando hacés la apuesta? Ah, ¿No es así la tecnología? Te bueno, tengo que decir que no, no son no. tan no la puedes frenar cuando van girando esas bolillas imaginarias generadas por un sistema digital. ¿Sabes qué te propongo? Sí. Que hagamos el sorteo de los suscriptores sí. en el día de hoy, sí. que va a haber dos cervecitas riquísimas uh -huh. de Huffed. Muy bien. Y bueno, le, nos papos con esas con el ganador, la ganadora nos papos con esas dos cervecitas a tirar un fichín, le pito yo una fichita. ¡Buena suerte! ¿Qué te dice? Apostamos, hacemos unos se sí, divertivos era algo bueno buenísimo este bueno la no sé qué se va a tomar ahora que me dijo un cafecito un té lo que vaya a tomar un té un té un té sí. bueno vos, eh, ¿vos sabías ves... que la ludopatía es una enfermedad también ¿no? ¿Cómo estás, querido? Ay, ¿cómo estás, querido? Sí. Vamos, Mar. Pero sí, está bien. La vida es así. A veces tire altas y bueno. bajas. Pero bueno, podríamos ir a una pausa musical. ¿Qué te parece? ¿Cómo no? Reorganizamos la información. Sí. No sé. Pensamos qué vamos a decir. Bien. Bueno, yo después de que volvamos de la... Porque ya casi tenemos la tanda comercial y vamos a ir a escuchar un poco más de canciones en la mañana de Aire Fresco... Te quiero comentar de que ayer se registró un incendio forestal en la zona de Piedra Blanca arriba, pero esa información se la vamos a estar proporcionando después de las 10 de la mañana cuando volvamos de la tanda en la música. ¿Les parece? 9 de la mañana, 57 minutos. este Vamos a la música. Listo, vamos a la música.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 Entrá a nuestra página, identiacomunitaria.com, barra suscripciones y sumate a la comunidad. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. Identia comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Arroba Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com ¿Buscas más que un lugar para dormir en Merlo? En el hostel Casagrande encontrás amigos, historias y la mejor energía viajera. En el mes de mayo y junio tenemos promos por día y mensuales. Contactanos y te ayudamos con tu reserva. Avenida Dos Venados 740, Villa de Merlo, San Luis, Argentina. O por el celular, 2664-504762. 2664-504762. Instagram, arroba Hostel Merlo. Tu casa lejos de casa. Mi nombre es Shirley, pertenezco al Plan Inclusión y pasé al programa de inserción laboral, insertarnos en el en lo que es en el mundo de las fábricas y demás, la verdad que ha sido muy lindo. Tener la posibilidad de un montón de cosas, de tener un recibo, de, de tener una obra social. Los primeros días que entramos era miedo, eh, incertidumbre, de lo nuevo, también ansiedad por aprender, por, por llenarnos de conocimientos. La verdad que los compañeros que nos han tocado son buenísimos, nos han ayudado, nos han explicado. También tengo la posibilidad de poder trabajar y seguir estudiando en la tarde. La integración de beneficiarios del Plan de Inclusión Social al sector privado es una realidad. San Luis, la provincia tienda colectiva. Somos un proyecto autogestivo que une a más de 100 productoras, artistas y artesanos del valle. Alimentos y bebidas, indumentaria, joyería arte y librería, medicina natural, artesanías y mucho más. Encontrarnos en Presidente Perón 74, frente a la Plaza Sobremonte. También nos podés encontrar en nuestro nuevo local, ubicado en el Mercado mermino de Productores. Conocé nuestro nuevo almacén y botica Humano Medio,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 En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica desde donde estés. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán y muchos más. Cursos de 2, 3 y 4 meses por Zoom. Inscribite hasta el 20 de agosto en cui.edu.ar o llamando al 0810 345 3066. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas uva Vivero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 y barras móviles Huffel tu fiesta, nuestra bebida cerveza artesanal Huffel también con gin, tonic, permú y tragos mandanos un whatsapp y charlamos sobre todo lo que necesitas anota 549-2664 o al 549 299-329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 Huyдай к experiencesдіңыз ойын спортсан!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 Siendo mi comunidad, ha de reencontrar el hombre, su perdida humanidad. continuamos en esta mañana de aire fresco ya estamos en comunicación con María Laura Garbarino ella estudió en la Universidad de La Plata en la Facultad de Ciencias Médicas hizo su residencia y posgrado especialista en enfermedades infecciosas se desempeña en el Hospital San Juan de Dios de La Plata que es un hospital provincial especializado en tórax, enfermedades cardiovasculares e infect infectocontagiosas Como médica de planta es miembro del comité de control de infecciones de esta institución y atiende además en un sanatorio privado como médica infectóloga y directora del programa de control de infecciones en el sanatorio argentino. Bueno, muy buenos días María Laura, gracias por esta comunicación. Hola, ¿cómo están? Bien, te saluda Celeste y Jorge Luna acá desde el piso. Que tengan buenos días para todos. Hola, Laura, buenos días. Bueno, te eh, hemos eh, te estamos llamando porque, bueno, esto nos preocupa a todos y obviamente que nos puede llegar a afectar a cada uno de los ciudadanos de, de nuestro país, ¿no es cierto?, con respecto a este fentanilo contaminado, ¿no? Uh -huh. Sí, la verdad es que es una situación eh, sin precedentes en Argentina eh, que nos preocupa a todos. Eh, entiendo que las ampollas han sido retiradas ya hace varios meses, por lo cual no tendría que haber nuevos casos. Lo que estamos viendo en realidad es el análisis en retrospectiva de los posibles afectados. Por eso el número crece. Bueno, un poco para ponerlo en contexto a nuestros oyentes, a, eh, ¿nos podrías, digamos, eh, un poco ampliar cómo... ¿Cómo es este tema del fentanilo, fentanilo contaminado? ¿Cómo se inicia? cuando hay una primera alerta de esto? Bueno, el, el fentanilo es una droga de utilización eh, frecuente, eh, sobre todo en las terapias intensivas y en quirófanos eh, de todo el mundo. Es una droga que se utiliza para sedoanargesia, es un derivado de los opiáceos, es endovenosa, O sea, se sea, se distribuye a través de ampollas. Existen varios laboratorios que hacen la fabricación y distribución o empaquetado eh, acá en Argentina. Es una droga que eh, es de uso sumamente restringido y debería tener una traste estricta debido a que puede ser utilizada en mercado negro y, y de forma ilegal. Eh, Los casos, eh, todo esto comienza o el alerta a, a, a, conocido es en abril de este año respecto de eh, pacientes que evolucionan eh, hacia la muerte eh, en el contexto de, de la denuncia de una institución privada de acá de La Plata eh, que en realidad lo que hace es eh, primero encontrar una bacteria que es atípica Que, que es la Ralstonia, que es una bacteria que en realidad con, puede ser un contaminante de algunas sustancias, pero no es un germen patógeno habitual, para o sea que no, no, es, no es algo habitual de encontrar en la comunidad. Ahí empiezan los primeros alertas, se dan cuenta de que va, hay varios pacientes con esa bacteria en sangre, eh, entonces empiezan a buscar una fuente común, finalmente la hallan, pero además se dan cuenta que no solo encuentran en las ampollas esta Ralstonia, sino que además había una clepsiela neumonía E-MBL. La clepsiela neumonía E-MBL puede haber pasado desapercibida durante muchos meses porque sí es un germen patógeno habitual de las terapias intensivas, no solo de nuestro país, sino del mundo entero. Es un germen con un perfil de resistencia bastante importante que obliga a utilización de antibióticos de alto costo en este momento un tratamiento para una bacteriemia, es decir, una infección generalizada en sangre, por esta bacteria está alrededor de los 3 millones de pesos la semana de tratamiento, o sea, es sumamente costoso. No sólo a nivel monetario, sino a nivel vida, la bacteria tiene muchísima mortalidad. Con lo cual empieza toda una investigación, se tengo entendido que se le da aviso a la IMAT y a todas las eh, este, a todos los organismos correspondientes el Ministerio de Salud empieza a actuar a partir en conjunto con, con la ANMAT a investigar el caso y bueno, y empiezan a darse cuenta puntualmente de varios lotes que estaban involucrados, son dos o tres, en este momento no recuerdo, inmediatamente se retiran los lotes de las instituciones, esto está distribuido en todos aquellos que hayan adquirido en, en el laboratorio, ...tanto en el subsector privado como en el subsector público... Eh, ...y bueno, se retiran primero los lotes... ...después se retiran todas las ampollas de fentanilo de la, de la, del laboratorio... ...y posteriormente, todo en el transcurso de pocos días... ...se retiran todos los compuestos... ...ya sea eh, diclofenac, ampollas del calcio, lo que sea... ...se retira todo lo que sea del laboratorio... ...se hace una investigación para atrás... Eh, y se ve que el lote está en circulación a partir de noviembre del 2024 entonces nos pidieron a todas las instituciones de vuelta tanto el subsector público como el privado que revisemos historias clínicas respecto de cultivos en los que puedan haber aparecido las bacterias involucradas nos informaron específicamente de los perfiles de sensibilidad como para tenerlas como sospechosas Eh, y en base a eso uno hace el reporte al ministerio directamente es decir que ha sido investigado y por eso quizás hoy estamos viendo que el número de víctimas fatales va en incremento tiene que ver en realidad con un análisis más fino de todas estas situaciones en meses hacia atrás en teoría todo ya tendría que estar retirado y esto no tendría que ser hacia adelante un problema, pero bueno nos invita a Eh, repensar respecto de los organismos eh, de regulación que tienen que... Exactamente, exactamente. Eh, eh, me parece que ahí está el, el trabajo más importante, ¿no? Eh, ver qué fue lo que, lo que pasó, cómo podemos este, mejorar en, en ese sentido. Yo te quiero hacer una pregunta un poco técnica, no, eh, no sé si me lo podrás sí. responder. Eh, esto se debe a que, está bien, se dice fentanilo contaminado. Eh, ¿Contaminado uh -huh. con qué sería el factor que lo está haciendo que esto que tendría que ser una medicación, como un analgésico, como nos explicaba anteriormente, le provoque la muerte a las personas? A ver, eh, eso es sujeto de investigación, es, es un dato mm. sumamente fino. Vos me decís, ¿qué tienen que poner para contaminarlo? Bueno, en realidad en el proceso de producción, sobre todo de un fármaco, puede haber en cualquier parte contaminación. Vos pensás que son máquinas, eh, sí. instrumentos de bioquímica, eh, el, el agua con el que se lava, las eh, infusiones con las que se esterilizan, los procesos de esterilización... Si fallan, pueden estar sujetos a colonización bacteriana y con Bien. eso salen las, las ampollas contaminadas. O sea, Lo que llama poderosamente la atención es un que es intranosocomial, es decir, que es propio de las instituciones y de las terapias intensivas, mm. cómo llega a un laboratorio de producción. claro eso A, a mí en lo personal y a muchos colegas sí. nos hace ruido. porque llega una bacteria multiresistente que no es del medio ambiente? Porque una cuestión es la razonia que puede estar en el medio ambiente y puede haber fallado alguno de los uh -huh. mecanismos de, de esterilización o de la producción. Y otra cosa es una clepsiela MBL. Claro. Yo, o sea, in, ignorantemente te pregunto, ¿no es como, como decir...? ¿Qué sé yo se les arrumbró una de las cañerías por donde llevan el agua con la que se estirilizan eh, ah. los equipos con los que se elaboran los medicamentos te lo estoy diciendo de mi más completa ignorancia porque no sí, no sí, conozco sí, el sí, tema sí, ¿no? sí. Uh -huh. ¿podría ser por una sí. cuestión así? Eh, podría ser mm. eh, pero de, de vuelta vuelvo a decir que llama la atención este germen multiresistente claro Sí, sí, podría, podría ser alguna de, de... A ver, los procesos son sumamente estrictos claro. eh, de fabricación de medicación. No solo por la contaminación por gérmenes vivos como las bacterias o los hongos, sino también por eh, contaminantes químicos, es decir, sustancias que pueden hacerle mal al cuerpo, que pueden ser nocivas. Eh, son sumamente medidos los procesos. Llama muchísimo la atención. Tengo entendido que es un laboratorio que estuvo observado en veces anteriores por el mismo ANMAT respecto de los procesos de calidad que se siguen eh, puntillosamente. Eh, pero de vuelta, lo que no, no explica cómo llega una clopsie, MBL, a el fentanilo en sí, sí. definitiva. A mí lo único que me quedó pensando, ¿no?, cuando a Ginés González García, en la pandemia, bueno, por el vacunatorio VIP, le costó eh, su, su puesto como Ministro de Salud de la Nación, ¿no es cierto? Eh, vemos que a nivel nacional, hasta el día de hoy, no sé si lo tendrás en cuenta vos algún ministro que haya dado explicaciones públicas alguna conferencia de prensa porque todo lo que se sabe hasta ahora bueno son a través de los medios de de comunicación que informan pero eh, más de las más y después por algún ministro de, de nación desconocemos las palabras bueno lo que pasa es que va un poco en, en la misma directiva que, que el gobierno en general no es sí. cierto que eh, y no nos hacemos responsable de un montón de situaciones. No escuché en ningún momento a las autoridades ni del Ministerio de Salud de la provincia... Bueno, yo estoy en Provincia de Buenos Aires, que es uno de los lugares donde más casos hubo. Sí. Ni del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, que en alguna entrevista ha eludido, eh, casi adrede las respuestas, ni del Ministerio de Salud de la Nación. No hay nadie que dé respuestas al respecto. Eh, pero no me parece casual no me parece casual claro. claro yo justamente también te quería consultar sobre eso porque en lo que me venía informando digamos habla que el ANMAT prohibió su actividad productiva tres meses antes de que se alertara sobre esta primera muerte entonces también pienso en la importancia de los organismos de control de calidad y como también De alguna forma la pregunta sería, ¿crees que esto sería una consecuencia de la desregulación del ANMAT? No lo tengo claro, que me parece que eso es algo que tendrían que responder más en, en profundidad la gente de la ANMAT, que fue lo que pasó, porque ante las advertencias eh, de la misma ANMAT, eh, continuó en funcionamiento y, y distribuyendo medicación este laboratorio, creo. Eh, Eso es algo que la justicia, me parece, y, y el ¿Tiene organismo tiene que dar muchísimas respuestas, exactamente. Y no sé si es que cambia algo en la directiva respecto de cómo puede accionar la ANMAT, hasta donde yo tengo entendido, eh, ellos tienen la patria potestad para cerrar una institución o un laboratorio, si es que así lo determinen. No sé si eso ha cambiado con el nuevo gobierno, es posible, eh, pero bueno, son todas respuestas que sí gustaría tener en claro eh, responsables hay muchos eh, cada uno con, con la parte que, que le compete pero como sociedad como potenciales pacientes eh, es importante que nuestro organismo regulador realmente regule no. eh, hay digo no es el mercado por el mercado sí. digo, hay situaciones en las que uno puede debatir le guste o no le guste una idea y ¿no? de desregulación, pero hay situaciones en las que realmente no solo hay que regular, sino hay que ser sumamente estrictos y en todo caso perfeccionar oh, <ríe> esos claro. procesos de regulación, no eh, alivianarlos, aligerarlos y, y, y dejar pasar. Todo lo contrario, eh, calidad en salud, en medicación, en alimentos, tiene que ser prioridad. Exacto. Bueno, nosotros te queremos agradecer tu tiempo, esta comunicación. No sé si te queda algo más en el tintero. La verdad que ha sido muy aclarificador tu, tus palabras. Para bueno la gente aquí de la Villa Merlo y el Valle del Conlára, si nos querés agregar algo más. No, eh, nada, eso, que ojalá podamos volver o, o lograr que los organismos que nos tienen que proteger y cuidar, este así lo hagan. Así es. Bueno, muchísimas gracias María Laura y por Marino, esta comunicación. ¿no? Sí, muchísimas gracias sí. y cualquier novedad te tenemos en cuenta para llamarte. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Un beso para todos. Gracias, buena semana. no bueno. era... Gracias. 9 de la mañana con... Perdón, 10 de la mañana con 26 minutos. Me quedé una hora atrasada, Celeste. Mirá Por ahí un poquito para sí. para charlar con los oyentes, las oyentes. Sí. Eh, ya se ha quitado totalmente lo que es el lote que supuestamente estaba infectado de fentanilo. O sea, es un lote de ampollas, de 300.000 ampollas del laboratorio HL Pharma. Eh, se usaron 45.000 ampollas de este fentanilo, fentanilo contaminado. Hasta el día de hoy hay más o menos 97 muertes registradas mm. por esa causa. Sí. O sea que también es, como decía María Laura, hay que hacer una investigación en, ret en retrospectiva para ver también en cada hospital cómo se fueron dando, digamos, algunas muertes que quizás no están eh, de alguna forma certificadas que fue por esta causa, ¿no? Bueno, ah. es algo que la verdad que nos alerta y como decía ella, no hay, no hay precedente sobre esto. Sí. O sea que también un poco para tener en cuenta, me quedo también con esto, con la importancia de los organismos de control de calidad, con la importancia de un Estado presente en cuanto al control, Y en cuanto a, a la eficacia, ¿no? de Sí, de... Lo, lo más loco todo esto es que ya habían sido advertidos tres meses antes, es decir, que no había un desconocimiento y que fueron sorprendidos de la noche a la mañana con lo que empezó a suceder con esto, ¿no? Yo también me retrotraigo un poco y me quedo por ahí en el 2020, ¿no? Tanto escándalo que se hizo por el vacunatorio VIP, que obviamente fue un infeliz momento, ¿no es cierto?, para todos los argentinos porque estábamos todos aislados, ¿no? Pero hoy en día en Nación ministro de salud de la nación chocolate por la noticia cero información oficial y bueno lo dejamos como responsable a la AMAT y nada más si sí, es... no hay hay responsables y creo que es una investigación que recién se inicia un mm. caso que recién se inicia y, bueno, y que lamentablemente tiene muchas víctimas y ojalá que no sigan aumentando ese es el tema ¿no? Sí, sí, sí Bueno, te parece que vamos buscando un poco de música 10 de la mañana, 28 minutos Aquí en nuestros estudios Como les decíamos, el cielo va a seguir nubladito En esta jornada del día lunes 18 de agosto Vamos con más canciones Esto es Aire Fresco Hasta las 12 del mediodía por Interconitalia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 y a la comunidad. Estamos en vivo, seguimos en directo a 10 de la mañana, 36 minutos. Esto es aire fresco y tengo visita acá en el estudio. ¿Cómo anda Don Rogelio? ¿Cómo le va? A mí me dijeron sorteo y me vine. Sí, porque tenemos sorteo para los suscriptores de la radio, ¿sabía sí, usted? Sí, sí, sí, sí, Que yo ya la tiré el lunes pasado. Sí. Eh, puedo, puedo proponer un, una clase mía a ser sorteada para el mes que viene. Tipo, calocito, septiembre. Sí. ¿Te sos suscriptor? ¿Te ganas una clase mía? sabes qué? Hablemos de sexo con Rogelio. Muy interesante. Sí, sí. Y de, que contame, a, no te voy a que me cuentes todo, pero un detallecito más o menos de, de, de tus clases de sexología. Porque te quería comentar. De que, bueno, el viernes, luego viste que los viernes son mucho más relajados acá en la radio. Pero interesante, uh, sin embargo, ¿no? Obvio, ¿no? El obvio, viernes eran también... todos hombres y vinieron todas visitas mujeres, todas entrevistas mujeres. Sí, sí, vos sabés que es todo muy lindo porque también uno tiene que escuchar este eh, lo, las problemáticas de salud que, que también afronta... Eh, y nosotros los hombres las mujeres eh, y principalmente bueno estuvimos hablando de, de, de, de la salud de las mujeres Pero bueno, yo me estuve con la compañía de La Turca, que es quien se puso un poco más en clima con Florencia hansen que nos dejó también un libro. Sí, que lo vamos a estar sorteando, ¿no? El lado B de la menopausia, mm. descubrir su poder para vivirla en plenitud. O sea, ya estamos teniendo más premios que sorteos. Eh, sí. Sí hoy sí. llevan las dos cervecitas hafen uh -huh. eh, tienen este hermoso libro ¿Qué, qué más te queda te queda suscribirte exactamente se pueden suscribir a identidad comunitaria ingresando a www.identiacomunitaria.com ahí nomás entran hay un banner verde que cuando hacen clic este te lleva a un panel de suscripción te lleva a otra página donde tenés varias opciones para suscribirte y obviamente el monto que esté al alcance de tu bolsillo. Y bueno, contribuís con la radio para que la emisora siga estando al aire, ¿no? Me lamento no haber venido el viernes a hablar con Florencia porque mm. a mí me gusta este tema de... Viste que hay también toda una revolución del lenguaje. Sí. O sea, de, que, que la E, que la O, que el TODIS, que el TODIS... Bueno, ¿sabés qué? Mm. Yo también soy un tipo que cambia los conceptos yo por la estructura uh -huh. sabes qué quiere que te diga algo lo que estoy creando a eso en mis clases en vez de llamarla menopausia sí. le digo plenopausia plenopausia sí sí Bien. sí ¿Querés que te diga por qué? Sí, por favor, contame. Sí, porque ¿por es qué? un momento donde, eh, por ejemplo, la, la vejez está bastante eh, devalorizada. Entonces también es un momento donde la mujer ya no puede gestar y es un momento para disfrutar plenamente ¿Seguro? de su sexualidad. Obvio, obvio. Porque quien te dice descubres nuevas cosas que mm. quizás cuando tenías 15, 20 años yeah. no estabas tan atenta. Mm. ...en el autoconocimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, ahí para debatir los conceptos. Bueno, vos sabés que el fin de semana... ...hice una maratón de... Te, te, ...le comentaba hace rato Celeste... ...ahora te lo comento a vos Rogelio... ...vos sabés que estoy viendo una serie en el barro... ...que, que sería como una, la continuación del Marginal... ...por decirlo así... ...donde, bueno, una de las protagonistas principales... ...que sería la esposa o la viuda de Borges... ...eh, bueno, dentro de la cárcel... ...eh, obviamente necesitaba contención... Y no les voy a espolear la serie, obviamente. Por favor, te lo pido, Pero, bueno, querido. Pero eh, termina conociendo el amor de otra forma también. Muy interesante. Me encanta que... ¿Sabés qué, Jorjita? Sí. Noto que, que estás acá en Identidad Comunitaria. <risa> estás más open mind. ¿Open mind? Sí. ¿Qué será? ¿Hombre abierto sí. sería? Claro, claro. La, <risa> la mete, mete. Me, open, oh, open mind. Sí, bueno, yo para el inglés soy medio tranca palanca. <risa> oh, bueno. Pero no eh, vale sí, es así, hermano. le, le, le Aunque nos quieran mm. eh, encasillar, mm. eh, la sexualidad es un mundo, mirá... Uf. Increíble Definito. para descubrir. Así que bueno, vos lo traes esto. Eh, me gusta que hablemos de serie. ¿No vi todavía estas viudas negras? ¿Viste? Oh, sí, la vi, me encantó. Me encantó. Ya no a este revuelo, ¿no? Porque pasa eso. También nos reímos mucho de los pobres, el pobre, el pobre. Eh, ¿Y sí. qué pasa cuando tocamos a las ricos, a las ricas? Y eh, bueno, pero pasa que quizás los sectores más pudientes tienen otra forma de acceder a la comunicación o a los medios de comunicación. Y hacer visible lo que no es una problemática, obviamente, para estas personas, ¿no? Pero bueno, se sintieron aludidas y como que salieron a, a negar a que por a ahí... A decir, no, no me siento identificado y que ponga y uh -huh. papá, ni escucha, hermana, si no lo hacen para que te identifiques vos, claro. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es interesante también el debate ese en cuanto a la ficción y las clases sociales, ¿no? Uf, interesantísimo, porque bueno, vuelvo a repetir, siempre por ahí escuchamos historias marginales, historias que quedan en el olvido muchas veces después, ¿no? Y eh, no tienen tanta repercusión cuando sale a hablar una persona de las que se sienten aludidas en Viudas negra ¿no? Es, sí, sí, claro Bueno, sí. Así que volviendo al tema de sí. este librito que nos dejó Florencia el viernes. Espectacular el libro. ¿eh? El lado B de la menopausia. Y dice, ¿y la menopausia no fuera el final? Uf. ¿Y sino el principio de una forma de habitar el cuerpo y la vida? Muy interesante. Voy a leer esta breve reseña. Dice, no nos han enseñado a temer a la menopausia, a verla como un problema que necesita soluciones médicas y cosméticas nos han dicho que envejecer es tan mal, que perder la capacidad reproductiva es sinónimo de perder el valor. Pero si todo eso fuese una gran mentira, Jorgito. Exactamente. No la conversación que tengo con Florencia fue muy muy amplia. Imagínate que terminamos hablando de recetas eh ¿cómo te podría decir? Recetas. Claro, claro. Mirá vos. Ah, así que imagínate como no me imitaron ahí está yo ahí sabés que te hago unas bostras concha con mejillones, mezclo todo una verdura interesante che. medio complicado conseguir pescado sí, acá, una acá en bostra. la sierra y sí. hay que irse a algún dique pero que te conseguí un pescado una carpa una carpita. Y hay algunos lugares que todavía siguen habiendo unas ricas truchas por ahí para para cazarla, ¿no? no sí, pescarla, sí. cazarla. Ah, eso es interesante también. Y sí, porque la pesca ese ya es otro otro nivel, es más más, es más doloroso. Hay que hay que hay que cazarla. Por lo menos en mi infancia la cazábamos cuando había muchas truchas, ¿no? Ahora prácticamente en los en los arroyos de, por ejemplo, el Molino ya encontrar trucha es muy muy difícil así como tenemos sí. la historia de barrio podremos decir no la anécdota de jorgito cuando era niño que te cuenta el otro día estabas contando de animales todas las cosas así bien de acá bien sí. de, de, de, de de merlo y bueno gracias a la vida nací acá yo soy este, Nick he ido así he ido viendo cómo fue cambiando todo esto no este qué sé yo me gustaría creo que a muchos los con los hablas muchas veces Me gustaría volver a ese silencio de las noches, a poder ver las estrellas como se veía antes, seguir respirando ese aire hermoso. Por ejemplo, cuando llovía sentías todo el dolor que bajaba de las sierras, de las hierbas, el dolor de los espinillos. Eh, hoy en día, obviamente, toda esta transformación llena de asfalto cambió muchísimo lo que es el clima. Antes eh, era esto era seco teníamos inviernos secos entonces eh, no es como cuando hay humedad lo mismo sucede en el verano no teníamos el otro le decíamos a veces en verano teníamos entre 36 45 grados de temperatura porque hacía calor siempre en estas ondas siempre hizo calor eh, y no teníamos tanta televisión que nos estuvieran informando alerta climática que el sol que esto bebíamos menos atados a eso menos condicionado lo siento yo Pero teníamos esas temperaturas, los clásicos, viste, siempre escuchaste que en Villa Dolores hace muy, muy, mucho calor y acá en Merlo también seguía un calorcito, Fre pero un poquito menos. Exacto, fresquito, lindo. Pero no había humedad, entonces era mucho más agradable, mucho más llevadero los veranos cuando no existía la humedad como lo es ahora, vos viste que ahora llueve. O sea, tenés que robar que llueva a la madrugada... ...porque si llovió a las 10 de la mañana... ...a las 9 de la mañana... ...nada, llegaste al mediodía y ya está... ...se levanta todo ese vapor... Es ...irrespirable. Y bueno, Jorgito, son una de las preguntas... ...que siempre nos hacemos mm. acá en Aérez Fresco... ...¿qué clase de Merlo queremos tener? ¿Qué proyección de Merlo mm. queremos tener? ¿no? Porque a veces algunas voces nos dicen... ...son manijas, somos manijas... ...porque nos importa... No, nos importa el lugar donde vivimos, no importa la ecología, no importa las personas, no el valor humano es muy importante. Por eso nos importa que vos estés del otro lado y te suscribas a este hermoso proyecto, ¿no? ¿Cómo ah, bueno. podés hacerlo? Bueno, a los que nos quieran acompañar, suscribiéndose al 2664 003011, es la línea de comunicación, nos pueden mandar un WhatsApp. O directamente ingresando a la página web, se pueden suscribir y antes de las 12 del mediodía vamos a estar subiendo cerveza, dos cervezas de cervecilla Huffman. Se están Hassen. juntando Hassen. los premios, sí, se sí, están sí. juntando, sí. hay un libro de Rosita moqueta tenemos También unos fideos tenemos secos, unos... ¿no? tenemos este libro del lado B de la menopausia, o sea, mm. un montón de, de beneficios. Así es. Rogelio, bueno, te comento, vos que estoy ya que estamos hablando un poco de, de medio ambiente, vos sabes que ayer domingo, cerca de las 19.40, eh, se desplazaron dotaciones de incendio forestal en la zona de Piedra Blanca Arriba. Se trató de un, incendio, de, de un incendio que se desarrolló en un bosque de eucalipto con una acumulación de combustible muerto de aproximadamente de un metro de altura. Se trabajó con dos líneas de 25 y 38 milímetros los bomberos voluntarios para el control eh, de este incendio forestal se utilizaron zapas y moto moto motosierras para cortar el, el, para poder ingresar este y bueno de esto trabajaron cinco dotaciones de bomberos voluntarios ocho bomberos intervinientes dos Dos unidades livianas, una autobomba, dos cisternas, junto a la policía de la provincia de San Luis. Entonces, en el día de ayer, se, se estuvo trabajando, ¿no es cierto?, para controlar este incendio forestal que se dio ahí cerca del hotel Piedra Blanca Riga. Se ubica, ¿viste?, cuando venís por... Eh, por dos venados, si te juntás con Avenida los Incas, se convierte Avenida los Incas en Calle de Tierra que es la que te lleva al Hotel Piedra Blanca bueno, en esa zona ahí cerca de del arroyo, este bueno, había una gran acumulación de, de material de eucalipto, ¿no es cierto? Eh, material seco que bueno, obviamente esto funciona como un combustible ideal para que se propaguen los incendios forestales, pero bueno, ya cerca de las 21 el incendio estaba controlado y como siempre queda esa guardia de cenizas, así que bueno, como siempre destacando el trabajo de los bomberos voluntarios de la Villa de Merlo tan eficientes a la hora de combatir lo, los incendios, ¿no? Gracias, gracias a los bomberos. Y bueno, de los otros días se quedó completamente extinto el que surgió en Pasos Malos, también viste que todo el mundo se empezó a alertar, a alarmar porque veían que andaba un helicóptero, después también se sumó un avión hidrante, el Plan Nacional de Manejo del Fuego, eh, es un trabajo, bueno, he tenido la oportunidad por ahí de hablar con una ocasión en un incendio muy grande con los pilotos, este si bien para ellos que me imagino obviamente que el que pelo tiene en un avión eh, fuera de su, su trabajo también es un placer hacerlo porque obviamente que tenés que estar muy convencido de, de tu trabajo a la hora de subirte al avión y de esos vuelos rasantes no cierto sobre sobre los incendios porque a, esta zona de los Comechingones chingones vocees que tiene una particularidad que eh, hay muchos pozos de aire. Entonces, por ahí, si has tenido la posibilidad de volar sobre la Villa de Merlo o esta parte del cordón de los comichingones, cuando vos vas volando, haces... ¡puc! Desaparecés. Te chupas. <ríe> sí. Son pozos de aire. O sea, vos en el avión, vas volando lo más piola, lo más tranquilo posible y... Uf te caes para abajo, te sentís que te chupa el avión para abajo y bueno, el avión hace... Ay, ah, no, nunca tuve esa experiencia. Uy, oh, te la recomiendo. Si tenés la posibilidad alguna vez que hagan vuelos de bautismo acá en el aeropuerto del Valle con Lara, antes a esos vuelos los hacían donde estaba la terminal nueva. Donde uh. está la terminal nueva, antes ahí, viste que está el hospital nuevo también y que tenés la calle que te llega bien hacia el sur. Bueno, eso era la... La pista. Esa era la pista de aterrizaje del aerodromo que tenía la Villa de Merlo. Y de ahí salían las avionetas y ah, te voy a contar una más. Antes había unos avioncitos que se llaman aeroplanos. Entonces salía la avioneta con una soga grandota, obviamente con todo un sistema de enganche y desenganche, y agarraba el planeador y salía la avioneta y después subía el planeador, que es un avión que nos lleva motor. Y, ...y planeaban, se sacaban fotos, se estudia mucho... Eh, ...bueno, se estudia mucho el medio ambiente de la Villa Merlo... ...pero bueno, te estoy hablando hace más de 30 años atrás, mínimo... ...cuánta historia lo trae este <risa> Jorgito Luna... ...bueno, pero nosotros queremos seguir escuchando sus voces... ...queremos que nos manden mensajes al 266-400-3011... ...a Radio Identidad Comunitaria queremos escucharles... Queremos que se suscriban para sostener este trabajo tan bonito que es esta radio y para que siga creciendo. ¿Algo más, mi querido compañero? No, si quiere después enseguida la tenemos a Patricia, le vamos a, este, a, a recibir a Patricia porque queremos compartir una noticia y saber las opiniones de ella, pero bueno, ella la, la vamos a tener seguramente... Cerca de las 11. 10 de la mañana, 51 minutos. La temperatura que va ascendiendo un poquitito en la Villa de Merlo es de 12 grados. Como te decíamos anteriormente, hay una pequeña alerta por algunos lloviznitas que podrían estar llegando este para el noreste de la provincia de San Luis. La humedad actual es del 78%. La presión no ha variado prácticamente nada. 1.015 milibares. Vamos buscando que tanda publicitaria, enseguida volvemos hasta las 12 del mediodía, estamos haciendo aire fresco, en vivo en directo, Rogelio ¿podemos seguir una pausa, le parece, Rogelito? Pero por supuesto, lleguemos con más aire fresco en la mañana Merlina Tu voz, nuestra voz Nuestra voz, nuestra voz Nuestra voz, nuestra voz Nuestra voz, voz. Identidad comunitaria FM 103.3 ¡Vivero el grillo! ¡Regalar vida! Somos productores. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100. Esquina, Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca, Colorado. Teléfono 011-6207-9086. 9086 para Lo dijiste muy rápido. Deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Para! ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vivero y grillo! ¡Mero San Luis! Perfumería Azucena Artículos de limpieza ¿sabes? Bazar, perfumería Productos de limpieza sueltos Entrega a domicilio sin cargo Estamos en Coronel Hanson 166, al lado del Banco Nación. Teléfono 3487-3006-45. Teléfono 3487-3006-45. mucho, poquito nada, tranquilo, queda en mi corazón. La birra artesanal que te va a encantar se llama Hafen. Elaborada en piedra blanca con ingredientes seleccionados y pura pasión cervecera. Descubrirán sus cuatro sabores. Ipa negra, roja y rubia. Frescas, intensas y con el carácter justo. Nos encontrás en tiendas de verlos al gris. Seguimos en Instagram en arroba Huffen Cerveza Artesanal. Hafen, hecha con pasión.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 Әріңіздіңіздіңіздің өзініңіздің өзініңіздің өзініңіздің Quand m'iras Quand tu sman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 página identiacomunitaria.com barra suscripciones y sumate a la comunidad. Yo seguimos, estamos en vivo, 11 de la mañana, 4 minutos, estamos transitando este día nubloso, nubloso, nuba, nubloso no, ese, ese nubloso me parece una palabra nueva mía, nublado, muy nublado como le decía, pero si te parece, eh, como nos queremos seguir adelantando para ir sabiendo más o menos cómo va a seguir el tema de clima, enseguida te voy adelantando cómo estaría, cómo seguiría para el resto de la semana, si te parece el ¿eh? Sí, dale, dale. Bueno, ahí te digo... Porque yo, viste, los otros días me puse a hablar el tema del combustible y medio como que siento que ahí la arruiné, ¿viste? Entonces, por ahí digo, si sigo leyendo el pronóstico del tiempo, espero que no vaya a suceder... Eh... Nada grave. <risa> bueno, para mañana se espera una jornada también algo inestable, ventosa, y poco cambio de la temperatura, el cielo iniciará nublado, donde podrían registrarse lluvias y llovinas aisladas. ¿eh? En promedio se esperan temperaturas mínimas de 6 y algunas que rondarían los 14 grados. Así que mañana va a estar más fresquito que para el día de hoy. ¿eh? Así que la jornada del día de hoy va a seguir un poquito bastante nublada en todo el valle con lara se esperan algunas ráfagas de vientos para esta zona noreste de la sierra de los comechingones en el transcurso de la tarde así que vamos a tener una semanita eh, un poquito gris que esperemos que para el miércoles levante pero no hay mucha tendencia de que así lo sea sí bueno eh, te comento un poquito de lo que estaba hablando hace rato no porque veíamos de que eh, se trasladó eh, Este golpe al bolsillo, no es cierto, que es un 14% de aumento de lo que se han modificado el dólar en estos días y obviamente esto que se ha trasladado a los precios de los combustibles. Los otro día justo cuando estábamos en la calle, creo que fue el martes pasado que estaba haciendo un móvil en la calle que hablábamos con con vecinos de aquí, de la Villa de Merlo, eh, bueno, hacía un pequeño relevamiento, ¿no?, de cuánto estaba el precio de combustible, la Super que estaba en 1.320, el Infinia en 1.565, el Diesel en 1.351 y el Infinia Diesel en 1.530. Bueno, los precios se actualizaron en la que es de la provincia de San Luis, ¿no es cierto? Y la Super se fue a 1398, Infinia a 1590, el 10 se fue a 1429 y la Infinia Diesel a 1603 pesos por litro, ¿Mm? Así que un aumento bastante significativo eh, que está sufriendo los combustibles y este más, papá, esto suma y obviamente se modifica al precio de los alimentos. ¿No lo creas así, Patricia? Todas buenas noticias, <risa> mi querido. Que suba, que suba. Ahora no sé, bueno, que a quién le afecte, no sé, a mí no, no, a mí no me toca, ni, ni me toca, ni me toca, te lo digo. ¿Usted tiene alguna petrolera, es accionista en alguna empresa? Eh, yo tengo un pozo en el fondo de casa. <risa> la bueno, porque vio que eh, la, just, la justicia del país del norte eh, nos quería <risa> que le entregáramos pi eh, sí no no eso es propia se quería quedar directamente con el 51% de las acciones de ipf pero bueno se frenó y ojalá que esto se resuelva para bien de todos los argentinos y que obviamente ese 51% del capital argentino no aquí en manos de extranjera Aunque muchos lo soñan que quisieran que fuera así, ¿no? Y, viste, Jabo, les abrió la puerta grande, del dejó entrar y capaz que en no los sé, J.B. muy pronto tengamos algunas estrellas en nuestra banderita, yo ya te lo dije. Sí, bueno, espero que no. Bueno, me lo decís así, de, de, no muy de, de, podemos debatirlo, yo estoy totalmente mm. convencida. Mm. Ahora los oyentes que digan, ¿qué les parece toda esta situación? Bueno, ¿qué, qué les parece? nos pueden escribir por teléfono también. ¿eh? Sí, ¿querés que te lo diga el por, número? ¿Cómo, mm, ¿cómo si, me haces trabajar? Mm, si no es molestia, haces? si no es molestia, Bueno, Patricia. te lo digo, 266-40030, oye, queremos recibir sus pesajitos, saberles mm. que están ahí, porque hay sorteo hoy. Ah, exactamente. Tenemos para nuestros suscriptores en el día de hoy, lunes. ¿eh? Bueno, te quería contar una noticia que ha sido noticia ya eh, en este mes de agosto, ¿no es cierto? Capaz que me puedas brindar un poquito tu opinión, ¿no? Porque la justicia de San Luis no permitió que el hijo de una pareja homosexual lleve el apellido de ambos padres. Te comento. El Juzgado de Familia Niñez, Adolescencia y Violencia número 1 rechazó el pedido de HAP por sus iniciales, es el progenitor, y de su pareja, quienes solicitaron que su hijo recién nacido sea inscripto con el apellido de ambos. El fallo dictado por la jueza Natalia Junta, en base al dictamen del defensor de la niñez Sebastián Privietera, dispone que el niño figure como hijo de la pareja de H.A.P. y de la mujer que lo gestó dejando afuera al padre que convive y cría al menor desde su nacimiento. Este, eh, bueno, el señor H.A.P. estuvo en diálogo con un medio de San Luis Capital donde contó que él y su pareja buscaron durante años la forma de concretar el deseo de tener un hijo Eh, manifiesta nosotros siempre tuvimos el deseo consensuado entre los dos papás y se nos complicaba porque habíamos pensado la adopción dice que bueno revisaron las cuestiones que era un trámite muy largo y decidieron hacerlo biológicamente bien eh, en este caso el embarazo se logró mediante la abodonación eh, ovo donación perdón y con la participación voluntaria de una amiga que de ambos en común, bien, donde, bueno, fue la gestante. Por ello, ante la justicia, pretende que el niño sea inscripto como hijo de la pareja de HAP y de la mujer gestante, lo que quiere la, la justicia, en base a documentación firmada en la clínica mendocina donde se realizó la fertilización. Empezamos el trámite legal, dice, eh, una vez que el embarazo estaba en curso, en febrero, pidiendo que por favor, el niño por nacer se inscribiera con eh, el apellido de los dos, cierto? Eh, algo que bueno, quedó en el olvido porque bueno, la justicia eh, de la provincia de San Luis no les está dando lugar. Eh, ellos pasaron un socio ambiental, como se le llaman, son dos hombres universitarios, de eh, un pasar económico estable, también se los considera emocionalmente estables a los dos. Por ahí son datos que se tienen muchas veces en cuenta a la hora de la adopción, ¿no? Bro. Bueno, Jorgito, pero no, no sé, es muy raro. Yo no soy como Rogelio, que es inclusivo y eso. Mm. Me, me llamás para esta noticia que me parece tremenda. O sea, es papel, vos decís, que tiene que figurar los dos papás. Es legal, es, es correcto. Y mira yo creo que si fueran famosos como Marlene no se les complicaría tanto estos muchachos que son universitarios, capaz, ¿no? Al fin y al cabo la justicia, ¿cómo se ocupa de cada tema? mi querido Ay. y bueno es el deseo de de dos hombres que se conocieron que se quieren que se aman que decidieron que formar una familia juntos claro, ¿te dirías bueno. ese concepto cocriar? Eh, ¿no tenés? Te, te, te, te, pongo, te pongo entre la espada y la pared mira mm. cocriar es que ellos realmente decidieron ese, ese ser el ¿no? ser sí. Quisieron. Bueno, déjenlos, que le pongan apellido, pobre criatura. Y es el deseo de ambos padres, pero bueno, la justicia... Vos viste que es muy rara la justicia muchas veces. La justicia tiene pensamientos raros, mm. mira Tiene determina en una cosa la otra, nadie entiende la justicia. Así ¿Dónde que... está la justicia? Es como, como el concepto de la libertad, viste, que se mm. está dando ahora. O sí. sea, es como que vos decir libertad. Suena re lindo, ¿no? Uh -huh. si es, no sé, es, es algo que es libre. Libre de humo. Uh -huh. Tenedor libre. <ríe> ¿Qué más? Es porque que todos queremos ser libres, pero bueno... de que, que ¿Dónde está la libertad? ¿No la vemos? Es pedido como Jesús. Uh -huh. Está, pero no sabemos que está. ¿Qué? Cobáis. <risa> complejo, complejo. Me deja sin palabras, Patricio. Te dejo sí. sin palabras, te dejo con el debate acá abierto ah. de estas de estos, este tema del lenguaje, de cómo a veces nos apropiamos de palabras, mm. no porque me, a mí me gusta, como hizo Jabo esto de la libertad avanza. balsa. Qué qué es qué es Este interesante... Vos sabés que muchas veces cuando hablan de libertad, uno por ahí lo tiene que poner mucho entre paréntesis, ¿no? Porque ARCA, que lo que sigue a la ex AFIP, te cuento que hay muchos argentinos que viajan por una cuestión económica a Chile. Y eh, bueno, hace un tiempito ya ARCA, viste que tenés el dólar tarjeta también, es un dólar que te sale un poco más... ...porque cuando te vas al exterior... ...si haces alguna tarjeta... ...si haces alguna compra con tu tarjeta de crédito... ...después cuando venís al país... ...no te sale los 1300 y chirola... ...que te sale el dólar... ...sino que te sale 1700... ...porque tenés un dólar que se llama el dólar tarjeta... ...bueno... ...fuera de tener el dólar tarjeta... ...bueno ahí estoy viendo... ...el dólar oficial hoy está a 1310... ¿m? ...y el ilegal también a, 13, a 1320... ...ahora el ilegal está un poquito más caro que el oficial... ...bueno... Y el dólar tarjeta se mantiene, si no me sale publicidad, a 1.703, el dólar tarjeta. Bueno, el tema que el arca ahora, de tanta libertad que están hablando, está poniendo sus ojos en los argentinos que hacen compras en el exterior y puntualmente en Chile. ¡Apa! Así que, no sé, ahí te estoy coartando un poco la libertad, Patricia. Eh, un poco, sí, un poco, porque yo quiero ir a comprarme cosas. Bueno. Necesito siempre se pudo traer desde Chile hasta cierta cantidad de cosas electrodomésticos sin tener que pagar esos impuestos en aduana, como por ejemplo que mucho aprovechaban, se compraban un celular y para no declarar que era un celular tan caro directamente lo traían usando son claro. cosas que no te controlaba la aduana pero bueno, por ahí sí si ibas y comprabas algo muy puntual, bueno, o tenés que pasar con la factura, después cuando entras a Ahí el Cristo Redentor, a toda la aduana de Chile, tenés que declarar lo que vos vas llevando. Pero bueno, ahora resulta que, claro, ¿qué pasa? Hay cosas que no se puede controlar, como por ejemplo la ropa. Y hay mucha persona que aprovecha va y compra indumentaria, aprovecha lo shopping de esa Chile. Esa soy yo, esa soy yo. Y me paso, me pongo capas y capas. Exactamente. Sí. ¿Cómo hacer eso? Eh, lo luego o sea, ahí, traigo, hasta me hago encajar una campera de una criatura, me le encajo, me pongo, para no pagar impuestos, mirá, somos bárbaros nosotros. Bueno, el tema es que si lo compras con la tarjeta de crédito, ahí Arca también te va a estar poniendo tus ojitos, así que fíjate que tanto de libertad te hablan porque ya hay ay querido bueno, negativo, esta radio que negativo, cuestiona todo mira, todos me quieren venir a cuestionar del jabo, y eh. no es así déjenlo poco, que se peine no. que gobierne que este país está bien mirá tú siempre es así eh. siempre criticando ¿no es cierto? Siempre bueno, no es una crítica, compra vos que te gusta viajar tanto, fíjate si querés hacer la de deora esa gol que tenía no sé cuándo la querés prender humo Fíjate, fuera de pagar, o sea, el a un dólar diferencial, que es de 1.700 pesos, el dólar tarjeta, porque si así si las compras que haces en el exterior este las tenés que... A mí no me gusta que me controlen, Jorjito. No voy a gastar de... Pero... Yo tengo mi billetera, tengo mi, mis, mis papelitos pintados, mm. voy a ver qué hago. Claro, bueno, a vos no te gusta que te controlen, pero bueno, esa es la función de ARCA ahora, de tu presidente. Ay, bueno, bueno, está bien Si te controla Emile estás, con, estás contenta Pero, pero, pero, pero por, por supuesto bueno, por, bien, por, bien. Por, por, por supuesto Hay que responder a la autoridad Hay Que no se si puede ser así Tan, tan, tan, tan narco ¿Qué es eso? Vas a ir a comprar cositas Y vas a ser como yo ¿Te las calzas arriba? Mm. <risa> Podemos planear un viajecito para Chile Ya vemos bueno. sí. Compramos micrófonos nuevos Todo nuevo Bueno, eso no hace falta que lo declare. Eh, total, no, no supera el monto máximo que puedes hacer compras en el extranjero cuando vas y cuando volvés. Así que bueno, Patricia, así es el arca y así es tu, tu preci ¿Mm? les comentamos a los gente que nos están escuchando que se pueden comunicar al 26 64 00 30 11 es el whatsapp de la radio y hoy tenemos premio para los suscriptores de la radio así que les vamos a estar regalando unas ricas cervezas de cervecita hamsen ha ha ¡Hoffen! ¡Hoffen! ¡Hoffen! ¡Hoffen! ¡Hoffen! así como ¡Hoffen! ¡Hoffen! ¡Hoffen! Bueno, así que... Suquísima la cervecita esa. Sí. Esta acá uh -huh. e son auspiciantes nuestros... Así Esto. que bueno, recomendable de la región de acá de Merlo. Así que quiero mandarle un saludo sí. a mi vieja que me está escuchando de Tucumán. Mira como es la tecnología. Bien ahí, nos está escuchando @trayentecomunitaria.com. Sí, me mandó mensajito, te escucho, te mm. tomadito la voz más comer arrope meja me oh, la mamá un arropecito deechañaca qué rico y la verdad que eh, yo te digo el otro día andaba viste jodiazo de la garganta todo eso obviamente que la medicina natural requiere más tiempo que la medicina tradicional no la esas cosas que te venden en las farmacias las drogas legales no este yo tuve una experiencia ya aprendí bastante de comprar drogas legales sin consultar este nada, así que peligroso. Sí, sí, peligroso porque son pseudoefedrinas, ¿viste? Sí, eh sí, te sí. te, te lleva la pancita la... te queda. A mí lo, por ejemplo, la presión me quedó bastante alta, ¿viste? Así que De Mandale, Cafiapirina. Eh, no, era uno para la gripe, ¿viste? Que estuve tomando y bueno, nada, bastante seudo podríamos decir. Qué complejo la automedicación. No sí, se automedique. Mal, mal, mal. Y a pesar que bueno fui a la farmacia y confié en mi farmacéutica amiga. Sí. <risa> es complejo tener una farmacéutica amiga también hoy todo es todo en día hoy es complejo sí. bueno, rogelio, estamos eh, rogelio patricia que están todos invitados hoy en la mañana de aire fresco les quiero comentar que en cuestión de minutos nada más eh, pasadita las 11 de la mañana 11 y media de la mañana vamos a estar hablando con el presidente de la liga del valle del conlara con marcelo de marchis porque, Bueno, la Liga del Valle estuvo cumpliendo 20 años de vida esta institución Que, que, bueno, se dedica a la difusión del fútbol en todo el Valle del Conlara. Y, bueno, vamos a estar haciendo un repaso de estos últimos 20 años con el presidente de la Liga, que es Marcelo Demarchi. Así que vamos a estar hablando un poco también de, de nuestro acontecer local y del Valle del Conlara. Del deporte, del deporte, vamos que a te apasiona tanto. Sí, sí, sí. Bueno, vimos como Ahí después, si que te un poco como River ganó ayer, también Boca, sobre... Eh, un primer gol que, bueno, fue un gol en contra. Lo que... dijiste así como de ganado. Pasaron <ríe> cosas ahí, parece Bueno, mismo... San Lorenzo perdió. Así que, viste, no estoy muy motivado para dar resultados de otros equipos, viste. Pero bueno, este... El trabajo así lo requiere, y bueno, hay que darlo a conocer, obviamente, ¿no? Claro, yo soy un profesional. <ríe> no, periodismo ciudadano, es eh, popular acá en la radio Identidad Comunitaria. Eh, Tenemos algo más, Rogelio, ya les recordamos a nuestros uh, amigos oyentes, entonces, la línea de comunicación, si se puede suscribir para hacer un aporte a la radio, es www.identidadcomunitaria, apenas entran a identidadcomunitaria.com, tienen la opción para, bueno, suscribirse a la emisora y participar con eh, con el mantenimiento o un aporte económico para la emisora para que pueda seguir estando al aire. Se pueden suscribir, lo que está al alcance de su bolsillo. Entonces desde la página identiacomunitaria.com lo pueden hacer. Así es. bueno 11 de la mañana, 22 minutos, vamos buscando musiquita, puede ser Belén, ahí vamos buscando canciones, ese volvemos, esto es aire fresco, hasta las 12 del mediodía, estamos en vivo y en directo. no hay más que decirnos habla el humo nada el humo y remaner cuando no hay más que decirnos se abren al aire vacío que dos no pueden Se alargando el despesa trayectoria sin final distante placer veo una mirada frente a otra es fumando No hay más que decirnos me hago uno con el humo siempre la razón de todo aquello decidido se el tiempo frente es por el espacio que dejó para desmanecerse alargando el después una historia sin final distante placer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 comunitaria tu voz nuestra voz nuestra voz nuestra voz nuestra voz nuestra voz nuestra, nuestra voz, voz nuestra, nuestra voz. voz identidad comunitaria FM 103.3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 acá en la mañana de aire fresco, tenemos una comunicación, ¿estamos en comunicación? Sí, nos vamos a la línea telefónica porque lo tenemos al presidente de la liga futbolística del Valle del Condara que es Marcelo de Marchis, que tal? Buenos días Marcelo Hola chicos, muy buenos días, bueno, muy buenos días ahí para todos los oyentes. Bueno, acá estamos con Celeste, Belén, eh, acompañándonos, haciéndonos compañía en esta mañana de la radio, acá en la Villa de Merlo, estamos en aire fresco por identidad comunitaria. Bueno, Marcelo, eh, presidente de la Liga del Valle del Conlara, eh, te pido que nos refresques un poquito la memoria para las personas que nos están escuchando, cómo nace la Liga Futbolística del Valle del Conlara. Bueno, eh, 20 años atrás nosotros jugábamos en, en la liga san sanluiseña y, y, bueno, eh, teníamos algunos problemas. Por supuesto, los chicos siempre de la capital querían todo para ellos. Mm. Y nos paramos de mano un poco <risa> eh, y dijimos, Chir". somos en ese momento éramos ocho equipos que jugábamos en San Luis. Y queríamos una diferencia un poquito, ¿no? Nosotros hacíamos un viaje cada 15 días a San Luis y de San Luis, este cada equipo venía una sola vez, claro. mínimamente jugar en una zona completa, nosotros aspiraciones a lo que hoy es el torneo regional amateur, en ese momento se llamaba Argentino C. Sí. Así que, bueno, no no quisieron y nosotros Nos jugamos, en ese momento yo era eh, delegado de la B en, en San Luis, en la Liga San Luis. Y, bueno, dos o tres dirigentes me dijeron, che, bueno, juguemos nosotros, hagamos nosotros una liga, nos juntamos, nos empezamos a juntar, en su momento éramos eh, seis equipos, porque había dos que jugaban en la A, y esos dos equipos quisieron jugar con nosotros. ...que son eh, Casino de Merlo y Atlético... ...jugaban en la a. ...esto hay que re, eh, rescatarlo... Y, ...y agradecer siempre a estos dos clubes... ...porque ellos renunciaron a jugar en la A... ...para venirse a jugar con nosotros... ...ellos vieron un futuro grande... ...en, en la liga... ...de decir porque qué se bajaron... ...fueron muy criticados... ...bueno nosotros también... <risa> ...éramos muy criticados en su momento que eh, tenían eh, había que ir los jueves a un programa de televisión para para para que no nos putearan tanto y el diario el diario bueno el diario de la república pegaba uh -huh. día por medio ah, pero, eh, nosotros lo hicimos y, y hay que rescatar lo de eh, Atlético y casino, sí, sí, bajarse en ese momento de la a porque a nosotros nos desafiliaron todos los jugadores, nos sí. desafiliaron todos los jugadores, pasamos a ser una liga pirata, como le decían ellos, una sí. liga, venía, en ese momento había un, un programa los días jueves, eh, iba traían un tal Jorlano que era de Santa Fe, un pelado que hacía programas de televisión, y San Filipo, mirá vos. Uf, este, <risa> el, el, el, pa, vos vieras cómo nos pegaban. Y bueno, yo tenía una carnicería, cerraba la carnicería, me iba en un duna, se caía pedazo uh. pobre duna. Eh, iba y quiero derecho réplica, sí? por lo menos, ¿viste? Yo te dejo a vos que vos, me digas lo que quieras, pero lo mínimo que voy a pretender es el derecho a réplica. No, no, había veces que iba y no te dejaban hablar. Y bueno, em, empezamos a crecer, ahí hicimos una comisión, me acuerdo en, en su momento dos o tres intendentes me postularon, me dijeron, nada, acá no no hay otro, que se lo vote en que manejar... Es un susto como como el chavo el ocho sin barrio y más o menos sí, me me que yo ni sabía ni sabía lo que, que iba a venir bueno empezamos con eso empezamos la conducción hicimos eh, la personal jurídica y, y nos formamos ya una vez que éramos eh, 10 12 equipos nos fuimos a afa tuve Dos años prácticamente, todo el 2010 y el 2011, viajando semana por medio a Buenos Aires para poder eh, poner la liga dentro de AFA. Y tuvimos críticas internas. Había algunos dirigentes nuestros de acá del Valle que no... No querían que fuéramos a AFA. Dicen, no, porque después... Yo creo, yo creo en el crecimiento, todo lo que venga. Viste que por ahí dice y no me conviene ascender y no me conviene jugar esto yo creo que todo lo que sea para arriba sirve sí, sí. <ríe> este me parece a mí bueno y fuimos y eh, tuvimos una muy buena suerte, tuvimos suerte bárbara porque eh, en la asamblea del 2011 si vos te acordás eh, fue la que eh, tuvo muy criticada muy por lo de Daniel Vila De, de, de Mendoza que se acuarteló ahí en, en AFA, en que llamó los periodistas bueno la quiso suspender la quiso suspender a la asamblea y resulta que a nosotros nos llaman mm. porque como estábamos en la orden del día eh, teníamos que firmar una cautelar de no innovar, para poder hacer la asamblea y Eh, éramos tres ligas en ese momento, una de Santiago del Estero, otra de Colonia Caraboya, me parece, y nosotros. Y al santiagueño le preguntaron, y le dijo, no, yo no, yo estoy con Vila. Mirá, ibas a entrar a AFI y vas hasta en contra de Grondón, imagínate. Uh -huh. un, un visionario el santiagueño. Uh -huh. Y, este, bueno, después... Fuimos, fuimos firmamos la cautelar y de ahí eh, arranca también la, una carrera dirigencial, un agradecimiento que tuvo este AFA para con nosotros. Eh, y bueno, ahí empezó todo y empezamos en AFA. Y de los seis equipitos que arrancamos, más Atlético y AP8, hoy somos 23, eh, con 7.000 chicos jugando al fútbol. Y, y bueno... Renegando siempre un poquito. Pero pero bien, tuvimos el premio al mejor dirigente tanto 2012 como 2018. Y, y yo creo que la liga no tiene techo. La verdad no no tiene techo porque ahora eh, agregamos lo que era el fútbol femenino, futsal, ahora estamos viendo la posibilidad de fútbol seniors. Mm. Tuvimos una final de, de Argentino C con San Martín de Merlo, tuvimos una semifinal de regional amateur con con Sarmiento, y, y bueno, eh, realmente se hizo muy muy grande esto, muy muy grande. Y este es un poco lo que pasó en, lo, en los 20 años, ¿no? Eso te quería preguntar, este cómo vos en lo personal, cómo lo has vivido todos estos logros que acabas de mencionar, eh, bueno, uno lo ha acompañado desde el ámbito periodístico, eh, acompañando eh, el fútbol, difundiéndolo, eh, porque bueno, por ahí también se hace eh, pesado muchas veces eh, eh, en, la, en la parte económica para seguir sosteniendo porque se requiere de una gran movilización de personas que se hacen todos los fines de semana aquí en el Valle de Lara tanto como vos lo decías, en el fútbol, en el volei, en las categorías de mujeres y de hombres. El traslado de las personas, la movilidad, es un esfuerzo muy, muy, muy grande para que eh, todos los fines de semana hayan actividades deportivas. No, por supuesto, pero esto va acompañado con los grandes dirigentes que vos tenés dentro de lo que es el Valle. Mm. Cada cada club, yo con estos dirigentes, voy a cualquier lado. Se votó, eh, justamente lo que vos estás diciendo, se, se votó a principios de año si queríamos jugar un campeonato de todo contra todos, mm. eh, o, o en zona, como lo veníamos haciendo, que es más económico. Y, y salió 75-25 la votación, 75% de los clubes quisieron jugar eh, todos contra todos, que no es poco, ¿me entendés? Entonces este queda queda la parte dirigencial, sí, vos le hacés una nota al presidente de la liga a la cabeza, pero la, la, la realidad de las cosas es para abajo, el que pelea día a día en, en el club, para poder solventar todo esto acá hay clubes sobre todo en, en merlo eh, los dos principales clubes de merlo tienen más de 400 chicos fichados me claro. entendés hay eh, ahí, ahí hay también una cuota societaria que ayuda hay por ahí tenemos que hacer una apoyada así los, los más chines tienen que hacer una apoyada ayer por primera vez en la historia Eh, jugó Saladillo en su cancha, Saladillo. en su pueblo. Espera, no, no, no sabía que Saladillo había... ¿Cuántos clubes están integrando hoy en día la Liga del Valle con Lara Marcelo? 23, te dije, 23, ah, 23, 23 23. Está bien, está bien. Arrancamos 6 y hoy somos 23. Está bien. Este, y, y bueno, Saladillo jugó en su... Eh. En su pueblo, claro. el intendente vino a buscarnos acá ah. a, a la liga para mm. que pudieran jugar ellos después de los pueblos más chicos si yo te digo que Papagayo tiene 6 eh, 7 categorías, vamos ¿sí está loco si sí, tiene 6, 7 categorías yo estuve siguiendo mucho más la liga hasta la incorporación de el equipo de la Punilla, no sé si estará actualmente vigente este club Punilla está jugando, Qué Punilla nivel. está jugando Sí, sí, Ponilla pues está jugando, eh, hay petición de pedir de, de la Finur, uh -huh. de otro equipo de por ahí cerca, eh, de Potrerillos, uh -huh. eh, siempre creciendo. Bueno, vamos a ir viendo lo esencial que nosotros pedimos, es que tengas una cancha, uh -huh. ¿viste? Porque, porque es la esencia también de la liga. Uh -huh. eh, es fácil, vos, vos, vos merecís las distancias y todo. Mirá qué fácil sería conducir eh, Mercedes o San Luis. Claro. En cuatro cuadras tenés todo. Uh -huh. y sí. en, en Mercedes, en tres estadios, hacen todo la la, la jornada. Claro. Juegan, juegan en tres, cuatro estadios. mira uh -huh. qué fácil. que Y nosotros lo tenemos sumamente difícil. Eh, tenés problemas de seguridad, no te dan la seguridad pública. Tenés que contratar seguridad uh -huh. privada. ...con lo que eso significa porque uh -huh. eso significa también de que eh, no no es que tengas miedo pero siempre estás preocupado no, siempre no, mejor, viste está el mismo árbitro uh -huh. el mismo árbitro eh, te mira de reojo cuando vos pones seguridad privada uh -huh. y tiene razón y tiene toda la razón del mundo por supuesto de mira de ojo es eh, el contra todo uh -huh. te imaginarás este así que bueno Eh, un montón de, de trabas que se va porque vasponiendo vas y va sorteando para poder para poder jugar es nosotros así. en el último eh, en la última memoria y balance que hicimos mm. en, la, en la memoria jugamos casi 2.000 partidos de fútbol en el año wow. así eh, que bueno hay que organizarlo hay claro. que estar mm. y, y siempre hay que estar en el <risa> Eh, eh, te patean mal un corner, ¿y a quién puteas vos? Marcelo. Y seguro. Y sí, y sí. Marcelo, eh, para los que nos están escuchando en este momento a través de la radio, le queremos decir que, bueno, la verdad que el trabajo que ha hecho la Liga del Valle con Lara es eh, espectacular, de la forma que fue... Eh, eh transmitiendo y haciendo llegar el fútbol para que eh, los clubes se fueran integrando a la Liga el Valle del Collara como te hacía mención Eh, al equipo de La Punilla después sigue sí de Papagallos, Villalarca vos me estás informando porque yo no tenía conocimiento, acabo de tomar conocimiento ahora al aire de que eh, la gente como me decías, de, pasando la toma Saladillo, eh, también Ay. estén integrando la Liga del Valle del Conlara me parece un logro muy lindo así que estaría buenísimo también que la gente de la Finur, que está para el norte de la provincia, en algún momento pueda tener su equipo de fútbol de eh, Este, tanto femenino como masculino y puedan ser parte de la Liga del Valle del Conlara y haciendo esto que es tan lindo que es el fútbol, también puedan ser parte de la, de, de, de la Liga y que obviamente se siga creciendo, ¿no? para como decías vos, para arriba. No, olvídate olvidate, aparte eh, las fuentes de trabajo que se mueven, el transporte, eh, el panadero mm. el que vende el chorizo, la no sé. bebida, la gaseosa, la, las estaciones de servicio, el combustible, eh, una una movida grande, grande, como dijiste vos, después el trabajo que tenemos que hacer en infantiles Eh, que en la contención del niño uh -huh. hoy, antes uno tenía problemas, porque era lo único que tenía, era la, la pelota uh -huh. hoy tener el celular, la tablet sí. Eh, bueno sí, sí, una, incentivarlo una a los control. niños que también hagan, hagan deporte no claro, únicamente claro, fútbol, claro, sino claro, que también claro. tienen alternativas como vole claro, claro. Eh, y bueno, sea. pero eh, uh -huh. el club el club uh -huh. nace desde el fútbol, y de ahí uh -huh. se incorpora claro. eh, a, a ver No es que uno sea fanático del fútbol, pero es la realidad. No estaban jugando... Cuando crearon el fútbol nos, eran 11 contra 11 que, que pegaban patadas. Cuando vos hiciste el club, ¿no es cierto? Eran tipos que jugaban a la pelota. No, había cuatro que estaban jugando, dos de cada lado al tenis. Son todos clubes de fútbol. Son todos clubes de fútbol. Después vos tenés la incorporación. Claro porque esto se lo discuto a cualquiera no es que uno sea fanático del fútbol del, o, o de la pelota pero a ver eh, no no no no sé no estaba jugando al pádel, no existía claro. no nos jugaba al, al tenis no juga jugaba al fútbol y de ahí son clubes de fútbol claro. o, hoy se está por hacer un relevamiento no sé si lo leíste mm. se está por hacer Un censo de cada uno de los clubes. Y estamos hablando de 239 ligas afiliadas al Consejo Federal con casi 7.000 clubes. Claro, en todo el país. Estos 7.000 clubes mm. nacen desde el fútbol. Claro. No, no no nacen de otro deporte. Y esto es así. Y, y te lo puedo decir todos los que son los clubes nuevos. Eh, Club, Club de Amigos, eh, Críder... Eh, nachchel unido que hacían fútbol <ríe> que hacían fútbol Exacto. no hacían otra cosa y son todos clubes nuevos en, en pleno crecimiento sí, sí, sí. en pleno crecimiento todos tienen los tres nuevos estos que te nombro con por, por no decir Saladillo los uh -huh. otros sino los tres más más más nuevos y más constante los tres tienen su predio Exacto. tienen sus canchas me entendés Eh, tienen infantiles, tienen femenino Tienen eh, eh, jugadores de primera eh, Los tres están jugando en la A uh -huh. eh, eh, El crecimiento es grande cuando vos fundás o hacés un club Pero siempre vienen del fútbol ¿eh? claro, Y obviamente que requieren de tiempo Marcelo, eh, bueno, de mi parte y de acá de los chicos de la producción Bueno, acá justo en verlo está saliendo un poquito el sol No sé si está en Tilizará o sí. vos como Sí, bien nubladito Está nubladito todavía Bueno, agradecerte de tu tiempo felices 20 años para la liga del valle del conlara no sé si te quedó algo más en el tintero no no nada siempre eh, agradecer también a, a ustedes a, a los que hacen el periodismo que me olvide decirte dentro de la eh, de la de la parte comercial que hay ya. hay varios varios pero no va, varios eh, programas deportivos sí. que, que están no, también te ¿no es cierto eh, no, agradecerles chicos agradecerles que esto se pueda difundir agradecer siempre este, la, la crítica que siempre se hace para poder mejorar eh, siempre con respeto siempre con un derecho a réplica como te decía este recién eh, un agradecimiento siempre le agradecido somos nosotros un agradecimiento grande a todos los que eh, pueden promover y divulgar lo que pasa dentro de la liga Así que, eh, bueno, a seguir para adelante nomás. Que tengan un lindo día. Buenas semanas. Gracias, gracias, chicos, y un abrazo grande. Un abrazo grande. Bueno, escuchamos entonces en la comunicación telefónica. ...a Marcelo De Marchi, presidente de la Liga del Valle del Conlara... ...que nos contaba con tanta emoción y tanta euforia, ¿no? ...cómo fue creciendo esta institución que, eh, bueno, como decíamos al principio... ...fomentando el deporte, el fútbol, que también fue creyendo... ...y también esto viene a que también se sumen más eh, actividades deportivas... ...como por ejemplo acá en la Villa Merlo tenemos eh, distintos clubes... ...hasta que algunos tienen cancha para jugar tenis... Tienen para jugar al volley, al Newcom. Al eh, Newcom, <coughs> ese deporte. Tenemos, eh, o sea, empezó siendo fútbol, pero obviamente estos clubes se han ido ampliando más en, en varias actividades deportivas, en el básquet. Así que, bueno, eh, recordar los 20 años cómo se, el desafío que le fue para la liga, ¿no es cierto?, y formar la liga el Valle del Valle con Lara. Eh, sí, Celeste. Vamos con el sorteo, sí, ya nos estamos yendo casi, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Eh, Patricia, estamos... sí. Sí, porque yo quería ser parte de este sorteo, entonces yo vine y dije, bueno, vamos bueno. a hacer el sorteito. Me traje mi tapado de zorrito. Mm. No sé si vamos a hacer un video, todo acá, sí, en vivo, en vivo. Sí. No sé eh, cómo vamos a hacer. No, no, no creo que no va más en vivo el video. Ah, bueno, bueno, no, sorteamos no sé. no, directamente, ah, bueno. entonces. Eh, a ver, pará, pará, pará. Ponemos una música de suspeso. Ajá, bueno, pero espere. Le queremos comentar entonces a las personas de que eh, se pueden comunicar con nosotros al 2664 003011 y, eh, bueno, pueden mandar su mensaje y también se pueden suscribir a la página de... de de identidad. Claro, ¿sí? o sea, se puede suscribir a la radio, no solo uh -huh. a la página. Si vos decís, bueno, quiero suscribirme. O de repente, tenés un emprendimiento, tenés publicidad. Sí. ¿Qué mejor que Radio Identidad? ¿Qué mejor? Bueno, vamos entonces con el sordidito. Ya llegó la cámara, vamos a arreglar un poquito acá el... Vamos la a poner de en trabajo. orden porque no da que aparezca todo así tan desordenado <risa> como es la radio. No, la radio Ay, está pero... ordenada, escúchame. tensión por las dos cervezas, Jaffer. Ahí la tetera que por, tiene usted. De, por más drámica. suscriptores, Por más ¿no? suscriptores, vamos, vamos, Patricia. Porque queremos Patricia. más suscriptores. A ver, vamos a ver quién se lleva hoy las dos cervezas cervecitas. El, el... número 2 que voy a estar viendo acá en mi listado porque tengo un listado de suscriptores, esos y robas, ¿viste? Bueno, el número 2 Gutiérrez Andrea Maricel. Bueno, Gutiérrez Andrea Maricel, te has ganado dos cervecitas de Jaffe. Un saludo grande para Mariela y le damos un fuerte aplauso. aplauso, gracias por haberse suscrito a uh, identidad comunitaria, así que se está llevando las cervezas del día de hoy. Si no me equivoco, sí. me equivoco, ¿es la colombista de turismo? ¿Es eso? ¿Es Andrea? Ah, Podría ser, razón, no lo sé, sí, sí. no lo sé. Capaz que estoy tirando cualquier verdura, como los noticieros Bueno, bien ahí que se suscribió a la radio. Bien, bien ahí. Y ¿no? viste como es, la gente y, hace el agua. Y y yo todavía no flagra. estoy en el listado, me voy a suscribir hoy a la tarde. ¿Se va a suscribir, Patricia? Sí, sí, estoy contenta con este proyecto, estoy contenta. Ah, bueno, gracias sí. entonces. Tengo mis contradicciones, no te voy a ser sincera, ¿no? Bueno, pero podemos ser distinto, pero claro que la convivencia es amena, ¿o no? Sí, sí, vos viste, a cuando me dice comunitario ya me da una cosita, sí. digo que, ay no, asamblea, debate, reuniones, ay, qué complicado. Ah, ¿no le gusta, no le convence el tema del debate? No, no, para nada. Ah, eso, está eso, eso, muy el Consejo deliberante de la Villa Merlo. Usted, eh, yo soy así, o sea, yo soy así, decreto y a la bolsa. <risa> Algo así ser? podría ser, ¿no? Bueno, está bien. ¿Estamos llegando qué hora? A eh, las 12 .52? Exactamente, ya nos estamos yendo. Como le comentaba, bueno, se espera que caigan algunas agüitas, algunas lluvias más tarde para eh, lo que queda de la jornada del día de hoy lunes. Les comento entonces que... Eh, ¿Cómo sigue el tema del clima, eh? ¿Te parece, puede ser, Patricia? Tírala, eh, tírala semana, si querés. Como decía, se inicia una semana eh, inestable, con una mañana fresca. Quedará paso a una tarde algo más templada, marcada por intervalos de vientos intensos. El cielo estará mayormente nublado, con posibilidades de lluvias y lluvias aisladas durante la madrugada. Hacia la noche, estas pre estas precipitaciones podrían aumentar sus chances estrictas en el centro y en el norte provincial. Las temperaturas mínimas rondarán entre los 9 y la máxima entre los 15 grados de temperatura. Así que bueno, el viento soplará inicialmente desde el este, con intensidad leve en la mañana, eh, pero se fortalecerá hacia la tarde al cambiar su dirección, bien, hacia el sector sur-este rotando con ráfagas que podrían llegar entre los 50 kilómetros por hora especialmente en el centro y norte de la provincia de san luis así que muchísimas gracias por toda la información jorgito querido Te... el enemigo me, me, me viene porque estoy leyendo los mensajes y sí. dice un abrazo de tucumana mi hijo rogelio ...y a sus compañeros de la radio... Epa, ...y a mamá, mamá? mamá se allorna, habla con la E... ...me encantó... ...un saludito grande Un para saludito. Tucumán... ...el Jardín de la República... Eh, ...sí, sí, bueno, después hablaremos de ese tema también... ...sí, bueno, cuando usted lo guste... Eh, ...nada más señoras y señores... ...les queremos agradecer por habernos estado sintonizando... Eh, ¿Quién estuvo en la operación técnica? Belén Hilar, nuestra operadora de lujo. Muy bien. Eh, estuvimos con... Celeste la fuente Mi nombre es Jorge Luna. Mañana nos volvemos a escuchar a partir de las 9 de la mañana. Esto fue Aire Fresco por Evidentia Comunitaria 1033 Sigan en la programación de la radio que queda mucho, mucho más. Que tengan una excelente jornada y muy buena semana también. no Así es. Hasta mañana. Besos. FM 103.3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 Juana Azurduy, 157, frente al Colegio Horacio de la Mota. Atención con turno al 2664 50 61 82. Clínica Veterinaria La Manada. Mi nombre es Kevin Ferrero, estoy trabajando acá en nation Energy ahora hace dos semanas, estuve en Plan de Inclusión, seis años, nunca me imaginé estar acá, me cambió la vida la verdad, agradecido con toda la gente de Plan de Inclusión por esta nueva oportunidad que me han dado. Estoy contento porque mi bebé va a tener obra social y trabajo en blanco y, y es otra vida. Eh. No sé, no sé qué decirle. La integración de beneficiarios del Plan de Inclusión Social al sector privado hizo una realidad. San Luis, la provincia. Piedra libre cuando llueve, quedra libre cuando hay sol, era libre en la sierra. Taller de los Mojes Don Julio 150 Nuestro Facebook Piedra Libre los Mojes Queda libre cuando llueve Queda libre cuando hay sol Queda libre los colores Ropa hecha con amor La Cooperativa de Agua de Merlo es parte de nuestra historia Nació con el pueblo y sigue siendo nuestra Cada obra, cada mejora Cada esfuerzo es posible, gracias al compromiso de la comunidad que extiende que el agua se cuida entre todos. Sigamos construyendo juntos, con conciencia, con unidad y memoria, la cooperativa de Agua de Merlo, la de siempre, la de todos. Teléfonos 2656-4075-45 o si no nos encontrasen Poeta Agüero 760-45. Merlo, San sanluís En el Cuy estudia idiomas con la mejor calidad académica desde donde estés. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán y muchos más. Cursos de dos, tres y cuatro meses por Zoom. Inscribite Auspici. hasta el 20 de agosto en cuy.edu.ar o llamando al 0810 345 3066. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Peras y barras móviles Huffen. Tu fiesta, nuestra bebida. Cerveza artesanal Huffen. También con gin, tonic, permú y tragos. Mándanos un WhatsApp y charlamos sobre todo lo que necesitas. Anota 549 852835 O al 549 299 329 Hafen, cerveza artesanal desde Anderlo Salmés. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Conocés la Bella y la Bestia? No es un cuento. Es el polirubro de confianza donde encontrarás artículos de almacén, variedad fiambres, bebidas, lácteos, artículos de limpieza y más. Visitanos en José Mercado 18, local 1, Complejo la Martina. De 8 y media a 21 a 30 horas. No es un cuento. Es la bella y la bestia polirubre. ¿Querés que tus productos se destaquen? En Etiquetas 4 Tintas diseñamos e imprimimos etiquetas adhesivas full color con pegamento extra fuerte que resiste frío y humedad. Ideal para mayoristas y minoristas de Merlo y alrededores. Dale estilo y calidad a tus productos. Escribinos al 266-493-0660. Hacemos envío a domicilio. Etiquetas 4 Tintas. La casa de las etiquetas.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 Қырран Қырран Олқароша Para vos, ¿cómo son los créditos personales Credicop? Y son rápidos. Lo pedí hoy. Credicop, alto crédito. La cuota baja. Baja no, bajísima. Y sí, con Banco Credicop tenés los mejores créditos personales para hacer realidad esos proyectos que tanto esperabas. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, otorgamiento, sujeto a evaluación crediticia y cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco para más información y demás condiciones o limitaciones aplicables. consulte en www.bancocrédico.com El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco ¡Cabamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias Corresponsales en todo el país ¿Usted viene con una orden judicial a una...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 En Bolivia se termina el proceso de cambio iniciado por Evo Morales y la derecha se prepara para gobernar el país. Ayer fue la primera vuelta electoral y por la división entre el presidente Luis Arce y el ex presidente Evo Morales, los candidatos de la derecha, Rodrigo Paz, que sacó el 32%, y Jorge Tuto Quiroga, que obtuvo el 27%, fueron los dos más votados e irán a la segunda vuelta el 19 de octubre. Una vez en la vida, en unas circunstancias históricas, un país como el nuestro hace algo que genera reverberaciones en el mundo entero y que cambia el futuro de los bolivianos por mucho tiempo. Eso hicimos hoy. Bolivia le ha dicho al mundo que queremos vivir en una nación... Que sea fiel, libre este suelo y de ahora para adelante Bolivia va a ser libre por los siglos de los siglos. ¡Amén! Nuestro proyecto es profundamente boliviano, de un proyecto para todos los bolivianos, es un proyecto abierto, porque lo que queremos es construir la reconciliación de la patria, la producción de la patria. Queremos retomar la fuerza productiva, necesitamos estabilizar, generar gobernabilidad, generar un cambio en la economía para que la economía sea de la gente y no del Estado. Lo que se viene en Bolivia entonces, el ex presidente Evo Morales había llamado a anular el voto y esa opción fue el 19% de quienes fueron a votar. El candidato de izquierda, Andrónico Rodríguez, enfrentado últimamente con Evo Morales, apenas alcanzó el 8% de los votos. Recordemos que el presidente Luis Arce eligió no presentarse a su reelección. La oposición en diputados buscará esta semana rechazar los vetos de mi ley a la ley de emergencia en discapacidad y al aumento a los jubilados. Será en una sesión especial pedida para este miércoles, en la que además incluirá el rechazo al veto a la extensión de la moratoria previsional y a la declaración de la emergencia en Bahía Blanca. También estarán en el temario una resolución para poner en funcionamiento pleno la comisión investigadora de la estafa Libra y los proyectos impulsados por los gobernadores para distribuir automáticamente los aportes del Tesoro Nacional y el impuesto a los combustibles. Dos proyectos que ya tienen, recordemos, media sanción del Senado Nacional. Otro de los proyectos que se van a tratar en la sesión de este miércoles será uno para cambiar el uso horario del país, que implicaría atrasar una hora los relojes para aprovechar mejor la luz solar. Todas las fuerzas políticas presentaron sus listas para las legislativas de octubre... ...y el peronismo logró el acuerdo para incluir al sector de Grabois en la provincia de Buenos Aires. El líder del movimiento de trabajadores excluidos se mostró conforme con este acuerdo... ...y esto decía en conferencia de prensa. Creo que tenemos un representante de una cabeza de lista que es Jorge Tayana... ...que es un hombre extraordinario desde todos los puntos de vista, un cuadro político... un mejor canciller de la historia, por lo menos reciente de nuestro país... El primer candidato en la Ciudad de Buenos Aires es Itay Hackman. Es un economista también extraordinario, un ser humano brillante, luminoso. Creo que hay una representación adecuada de los distintos sectores sociales. Lamentablemente, por lo menos desde mi punto de vista, no se celebran candidaturas. No se puede festejar nada hasta que nuestro pueblo salga de esta pesadilla y hasta que Cristina esté libre como corresponde. Esa es mi visión. Eh, de todas maneras, eh, sí hay conformidad con la representación que se logró sobre todo porque están representados los humildes están representados los trabajadores y las trabajadoras y están representadas las distintas tendencias de nuestra fuerza y el veto de mi ley a la ley de emergencia en discapacidad tiene efectos concretos que perjudican a las personas que necesitan la asistencia del estado en la provincia de santa fe los transportistas que trasladan a personas con discapacidad comenzaron directamente a suspender sus servicios ...ante la imposibilidad de seguir sosteniéndolos. Tenemos el informe de nuestro compañero Darío Uliassi... ...desde Aire Libre Radio Comunitaria. Transportistas de personas con discapacidad... ...suspendieron servicios por la crisis económica. Desde hace unos días que los trabajadores tomaron esta medida... ...debido a la desesperación que atraviesa el sector. Según dijeron los transportistas... ...la decisión no responde a un paro organizado... ...sino a una necesidad urgente de adaptación... ...ante un panorama económico insostenible... En declaraciones a aire libre, Pablo Bolego, presidente de la Asociación de Transportes Especiales de Santa Fe, dijo que suspender los servicios es una decisión incómoda que impacta negativamente en el tratamiento de las personas. La verdad que suspender los servicios de transporte, que de alguna manera es el primer eslabón ¿no? de una serie de servicios que las personas con discapacidad necesitan, eh, resulta un impacto muy fuerte porque hay una involución ...en el tratamiento, un retroceso, si se quiere la verdad... ...que es una decisión, primero, incómoda... ...pero además eh, resulta muy cruel para todos nosotros... ...tener que tomar, esta, que nos obliguen de alguna manera... ...como prestadores de servicios a tomar esta determinación. Por último, Bolego dijo que van a exigirles a los legisladores... ...que acompañen el rechazo al veto del presidente Milley... ...a la Ley de Emergencia en Discapacidad en el marco de una jornada nacional de protesta el miércoles 20 de agosto. No puede retirarse el Estado y abandonar. En todo caso, podemos discutir y debatir entre todos nosotros eh, políticas económicas, en qué el Estado puede estar cumpliendo, en qué debe retirarse, qué cosas debe pagar o no debe pagar el Estado. Pero creemos y consideramos que esto es transversal a todos los partidos políticos. Acá no hay una, un posicionamiento... ...que tenga que ver con lo binario, digamos, si somos buenos y si ellos son malos... ...o si somos los malos y ellos son los buenos, acá todos sabemos que esto no impacta fiscalmente... ...y que es muy importante que el Estado esté presente, de manera que les vamos a pedir y exigir... ...a cada uno de los legisladores que acompañen el rechazo al veto del presidente de la Nación. En Rosario se va a realizar una vigilia mañana martes a las 19 horas en el Monumento Nacional a la Bandera... Y al día siguiente habrá una concentración en la Plaza San Martín en apoyo a la Ley de Emergencia en Discapacidad. reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.